Si yo soy Barrenau, tuya esa cordura. ¿Cuántas veces me pregunto? Buena no Didi En el putre de mi cabeza parece no encajar. Yo te busco, tú me encuentras, volvemos a tropezar. Bienvenidas una vez más a este Tierra de Barrenaus. Si tú quieres, yo no quiero Si mañana hayas pasado El futuro es el presente Ya no quiero volver. Empecipiamos con estos Fongo Rollo, un programa muy especial, aunque charlaremos de este abril por el Aragonés, que sin convocarlo nos va a salir un mes en Aragonés A quien no lo sepa, no, si no lo sabes, ya te vale. Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica de un blog de mismo nombre. Un blog en que llevo casi 12 años escribiendo post en aragonés sobre toda mena de temas. Fricadas, política, luengas, música, libros y lo que me agane. No, quieras, no va a ser como yo quiera. No va a ser como yo quiera. Dendefa 4 años y este blog es devenido también un programa de radio que se emite todos los domingos a las 9 de noche en Radio Topo en 101.8 de FM, aunque comparto estudio con un trapacil de sobre buenos programas Me dicen que está usted loco solo de vez en cuando ¿Cómo está ahora? ¿no? Si yo soy Barrenao.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 Si tú quieres mucha ropa y Mercedes, gastar todo lo que tienes en ser como los demás. Yo me quedo con la gente que me quiere, quizá nos falten los bienes, pero sobra la amistad. Si tú eres terrorista... Bueno, y tenemos un programa pleno de cosetas de novedad en el aragonés. Tenemos un programa en que charlaremos las veinticinquenas, jornadas das luengas de Aragón, que organiza todos los años la Asociación Cultural Nogaray, que en este año, en FA25. Yo mi boli, mi libreta, que es que ya no quiero volver a despertar. Seguiremos con Lodilla de la Cultura Aragonesa, un día que se celebró en Zaragoza, o 22 de abril, y aunque tenemos a saber qué actividad también en la Plaza Dopilar, en la Plaza, Plaza más señalera de Zaragoza, en el Salón de Casa Nuestra. Continuaremos con Odilla do Libro con bella recomendación, bella entrevista de Sanchorche, de este día do libro este 23 de abril, que nos deja muchas recomendaciones Y continuaremos también, creo que sí con la posrufierta, en este caso con un debate sobre las, ley de, las leyes de Luengas, todas las que hemos tenido y, y la que sufrimos en cara a Antimas en un formato muy especial porque ese programa, esta posrufierta, la grabemos en la Plaza Opilar con público y en Isedilla de la Cultura Aragonesa. Por fin, tierra de barranados en la Plaza Opilar. y nosotras que queremos vivir en un país cierzo, pues si Soto's dejamos una miqueta de música y empecipiemos a escape con esas 25 jornadas este programa tan pleno de contenidos y de novedad en la aragonés este abril en aragonés de 2018. <tose> Bueno, y empecipiamos ya este programa charlando de las 25, la 25 edición de las jornadas de las lenguas de Aragón, la 25 edición, que ya son una buena cosa de, de años, fendo estas jornadas que organiza la Asociación Cultural Nogara, y que bueno, pues que en este año han contado con hueito con actos, cuento actividades diferentes que, que se han desarrollado mientras este mes de, de abril. una mica de todo hemos tenido charradas hemos tenido una cursa eh, un recital eh, pelis un concierto una exposición un tasto de quesos bien bien variado no vamos a, a charlar una miqueta de cada una de, de esas jornadas principiemos los lunes con la charla titulada Lo Camín del Asturiano entra la oficialidad que, que nos dio Joaquín de, de la Junta por la defensa de la lingua Asturiana una de las organizaciones pues de reivindicación de, de la luenga de de Asturias ¿no? en esta charrada pues nos explicó todos los procesos de, de negociación que había vi habido mientras los tres años también los cambios políticos que, que han ido teniendo pues cada uno dos partidos que, que son en nuevo el parlamento asturiano en este caso que un dels eh, lo cambio de la posición de PSOE pues de precisamente lo que, que ha equilibrado una miqueta esa balanza para que ahora pues pueda eh, columbrarse ¿no? esa posibilidad de que la asturiano no siga siga Por fin, eh, el buen oficial en, en Asturias. También estoy charlando mucho sobre toda la movilización social popular, que a yo personalmente pues, me recuerdo una miqueta a, a los tiempos no tan alueñados, ¿no? Fa, fa una miqueta más de 10 años de chuntos por la aragonés. Y, y bueno, pues yo vi lleva esas, esas fotos que nos meteba a esas campañas que feban por la oficialidad. y la verdad es que no era tan diferente, ¿no? De lo que hemos, lo que vivimos aquí en, en esos, en esos tiempos que tampoco no son, no son tan aleños como digo. Y está charrada la facción timas en, en Asturiano, así es que sobre todo pues Palachen que no tienen la oportunidad de, o que no han tenido la oportunidad, de escuchar esta, esta luenga, que yo es de pero que sí, pues, pues tiene la, la oportunidad de hacerlo porque, eh, igual como atrás, pues la grabemos, eh, y en la canal de Ivox e de, de Nogara, si buscad Nogara en en e box lo puedes trobar. Y bueno, y ante más, pues toda la chain que más cuidad, que sé que sos seguidoras y seguidos de lo mío blog, que lo leíez todos los días, entrad y le apretad ahí F5 a, a saco para ver si había novedad. Bueno, pues la tenés también en, en Oblog. Escribí un artículo sobre la, sobre la charla, sobre lo que me pareció, sobre bella conclusión que, que quité o que se podía quitar para, para nuestro país, para Aragón y, y sobre todo para la nuestra, venga, para el aragonés. y eh, ese artículo se puede consultar en el blog y Antimas a la fin pues tienes el enlace lo vinculo para pa escuchar la charrada en la canal de podcasting de iVoox e no en el apartado audiovisual pues teníamos a Xavi Tiers charrando de, de los subtítulos en Aragones de un proyecto que fació con la suya clase de zuera Eh, sobre la bueno subtitulando la película la cinta ya ya una mica una mica vieja pero con Toy Coniso, sin sin perder ni un sagre de de calidad no de de Toy Story eh, bueno y está para quien no conozca a Xavier pues podéis eh, revisar los programas anteriores de Tierra de Barrenaos en el programa nuevo de tercera temporada Eh, aunque charraba de, de una excursión en talatlas, charraba de Artieda, de la Flama y charraba también de estas clases que fació Xavi en, en Zuera. Antimás de también que ha menado la, la iniciativa de Arasubs, que ha subtitulado cuántas cintas ya en o cuántas cintas, cuántos fragmentos de de cintas en en Aragones, que las podéis tener. Bueno, ahora ya no son en YouTube, en YouTube no sé si se queda bella cosa, pero en Vimeo sí que podés Villene cualquier. es mientras la charradeta pues nos charró una miqueta de lo que de las herramientas de, de treva y las herramientas digitales que que fació servir para para este para este proyecto de subtitular Toy Story Y que bueno, pues que son al alcance de, de cualquiera sí de, de bus a atrás, ¿no? Ahora pues tenemos esta este avantache, que, que estas herramientas son de, de buen maniar... Y, y que todas podemos, con, con probo esfuerzo, creo que sí, pero bueno. Pero China Chana, podemos aprender a hacerla servir y hacer proyectos tan pinchos como esta Toy Story, subtitulado en aragonés, que, que pudimos ver en, en estas veinticinquenas jornadas. Y, y bueno, Antimas y también, pues charro, pero que sí, de, de que hay una, una manera de ver participes, de, de fer participar a la chen de, de una clase, ¿no?, que habieron de, de ir traduciendo a poque a poque, pues todas esas, no, no me acuerdo ahora cuántas líneas de texto eran, pero muchas, Antimas paremos cuenta, yo no, no he parado cuenta nunca, que en, en esta película, en Toy Story, no, no zarra la boca ni, ni un segundo, ¿no?, Bueno, pues todas esas líneas las traducieron a Mónico entre, entre toda la clase, ¿no? Y así es también de y una, y una sobre buena manera de aplicar esos conocimientos que se van aprendiendo en, en clase de Aragones. Bueno, las jornadas son jornadas las Luengas, en plural, de Aragón, porque tenemos dos. La aragonés y también lo catalán. Lo catalán estoy representado en esta ocasión por el dúo Recapte. El dúo Recapte es un espectáculo que que ya, afortunadamente, no era la primera vegada que lo vi lleva porque lo disfruté a sabelo y una, y una experiencia musical, cultural y literaria... Que recomiendo a cualquier persona que tenga una miqueta de, de sensibilidad por, por estos temas. Bueno, el dos Recapte, FA poesía, poesía popular en Catalán de Aragón, la, la FA con, con música eh, y una puesta en escena muy sencilleta. Son nomás dos personas, Tony y, y Mario, que Antimas ganó FA poco también un, un premio literario. Y, y bueno, pues fan Perdón, fan una, una selección de poemas que, pues no sé si, si eran una quincena, si fonofa. que incluye a autos aragoneses como Antón Abad, Teresa Yasá, Desir Lombarde Lombarte, Juli Micolau, Tomás Bosque, José Miguel Gracia, Ángel Villalba y María López Casa y Héctor Moret, que son todos de, de lugares de aquí de Aragón, lugar en que se echarle a catalán. Y la música que van que a servir, esta música, estos poemas, pues bueno, también hay una miqueta de, de todo. Vía, pues eh, cantautores como Anton Abad, que, que también es escritor, clásicos como Johann Sebastian Bach, eh, o Tomás Cellano, Vivaldi y, y bueno, pues otras cosas como The Beatles, Louis Jack o también eh, música que ha, que ha compuesto el propio Mario Sassot. Ya te os digo, si no lo he visto nunca, hay una cosa Pro recomendable, eh, y que tos fará, sabe que goy si, si son, si Tosfagoy la, la poesía, la, la luenga catalana, la música y, y cómo lo mezclan estos dos chenios. Bueno, peleemos en un cabo de semana y marchemos hasta Cadret, que llega cerqueta, pero para yo era una, una gran un, un lugar desconocido de, de todo, que no lleva estado nunca y que ante más be, debo estar dos pocas personas que no y, que no yera estado nunca, porque en este en este lugar, en Cadret, tan cerqueta de Zaragoza, lo que hacemos es que una, una visita guiada en Aragonés, pero que sí... ...o centro de interpretación de castillo... ...que lleno en el propio lugar... ...y pues pro que sí, tal ta o castillo de Cadret... ...que lleno pues una cholleta chiqueta... ...que tenemos pero aquí cerqueta... ...que podemos ir en, en cualquier momento... ...y que maní menos, pues, muchas veces eh, olvidamos lo, lo más cercano, ¿no? Bueno, pues, este, una, una visita muy interesante... más una jornada, pues, está a convivir, pues, entre muchas personas... ...porque yo era Chen de Nogara, y era... ...viva alumnos, viva Chen, pues, que... ...que simplemente, pues, Charra se y se acercó... ...y Chen de, de lugar de Cadret, pero que sí... ...bueno, pues, nos facemos una gambadeta... ...villemos lo, lo castillo, conocemos una mica de la historia de Cadret... ...muy interesante, por cierto... Y, y más pues facimos servir la aragonés Y nos fotimos un capace Y facimos una miqueta de videta Que Antimax nos salió un día bien pincho Muy recomendable este centro de interpretación Muy recomendable esta visita a Tocastillo Y, y muy, la mía Enhorabuena para Edu Laga, que, que nos hace una visita súper interesante Hace dos años no creías en nada Hoy todo tiene que ver con Dios Creo que te prefiero como antes Antes no era más que un puto cerdo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 Bueno, y ampliar la, la pancha del día de impuestos, lo que hacemos es un taste de quesos, una actividad, pues también una miqueta diferente, no a tanta charrada y, y tal, pues lo que querábamos era eso, pues mover una mica la, la mostacha y, y, y minchar un, un poque, la hacemos en Ovar, Ordio Minero, en Spocimina, Y que bueno, pues que taqui no lo conozca Y un bar con vieras artesanas Que fan los propios, la propia chendeor de un minero Muy buenas eh, una, una calidad muy alta Y, y belunas bueno, todas De, de muy buen sabor Y, y beluna para yo, realmente magnífica Y bueno, pues antes de esta viera, pues teníamos Baixo de, de, de la montaña de de los nuestros Pirineos eh, Arriel de Osortical La que sería Osortical, que, que tenemos Perastialto, Percanfrán y bueno por Villanueva y explicó pues una miqueta cómo se elabora lo queso Antimas lo fació con bel apunte científico muy interesante pues para los que para los que nos va este este rollo y para los que no también que siempre se aprende de de todo no explicó una y hizo cómo cómo elaboraba los suyos quesos cómo funciona en realidad lo cual si quiere queso no pues pues hizo pues cómo, cómo se fan a la definitiva Y, y como los feba él. Antimas, pues también creo que sí, pues servir todo lo vocabulario asociado a, a la elaboración de queso, que lle bien rico, ¿no? Pues también tenemos a como siempre, pues como, como todos los que somos en esto del Aragonés, pues nos interesaba mucho la aloenga, la pues estuvimos también charlando una miqueta de, de todos los nombres y de todas las cosetas que, que había alrededor del queso. ¿no? Y Antimas, yo creo que fació... Una, un taste muy original, muy alueñado de estos tastes finores, ¿no? con como de de alta de, de alta clase y hace una cosa muy pues palachen que, que hieranos, ¿no? Que, que cuento que ninguno no llega agarra experto en en estos dos quesos, pero que a todos nos nos a firme goy porque de frito nos nos fartemos así de queso. Bueno, muitísimos bueno, buenos todos los quesos que que me tastemos. que eh, no sé si creo en estieron tres o cuatro variedad más una, más una crema y, y una mica de diste de queso del el mató, que, que se le dice en catalán creo que en bueno también con esto había había habido discusión y bueno discusión había, había debate digámoslo pero bueno hizo todos quesos muy muy buenos muy recomendables de, de Oshortical que, que anti más fa eh, en, en aragones. Eh, pues, si yo una actividad diferente, que antimas, bueno, empleemos lo, lo bar, o el lordio minero, y, y que, te os recomiendo, pues, que tastes lo que soy y que si se repite esta actividad, que cuento que repetiremos, voy actividad gastronómica, porque las dos ultras que hemos feito de Cagora, la verdad, y que han funcionado muy bien, y esto, se nota que la che, lo de, lo de beber y lo de minchar, pues, le, le fago y pero que sí, pues, pues, que tos y pasez, porque llegué una experiencia bien pincha, bien pincha. I'm going Continuemos con una actividad que yo también creo que es una cosa pro-original, como la inauguración de la exposición Pegallos en Aragonés. Esta exposición la organizó, bueno la organizó no ahora, pero la, la organizó de conjunta con Chorche Paniello, que lleva el centro de recuperación de pegatinas de Aragón, que que bueno, que es un, una persona que reivindica, que colecciona pegallos, bueno colecciona más cosas, pero sobre todo pegallos, ¿no? Y, y que reivindica una mica y ese elemento de cultura popular que tiene lo pegallo. os recomiendo escuchar el programa que lo hacemos en esta misma temporada, cuarto programa, en que charremos de, entre otras cosas, de los pegallos del agua, porque tiene Torche ante de esa grandísima colección de. de pegallos, pues tiene cualquier exposición ya prestas para que, bueno, pues más queréis que, es que vaya tal vuestro barrio, tal a vuestra ciudad, lugar, u tanquesía pues la le podés escribir ta, a los centros de recuperación de pelatinas, tiene un blog con, con la dreza y todas estas cosas. Y, y. regular que sí, que, que os la ferá arribar, en aunque quieras Bueno, pues, pues una de esas exposiciones, llena de pegallos del agua, que, que ya en charremos, que ha en, en feito una una revista Fa poco, y otra yela de Pegallos en Aragones. Y esta zaguera, pues replega pegallos de. de todas las las épocas, ¿no? Pues en, de la señal 70, pues dica ahora mismo, ¿no? de feito el, el mismo. Pues, cuando ya esperando, pilló un, un pegallo que otro en Aragonés de, de una farola y me dijo, mira, lo que, lo, otro, otro la colección, ¿no? Bueno, pues, pues eso. pues esos pegallos en cara, se pueden biller en Fardacho Rollo. No sé si si cuando esto ya ya se podrán biller porque remata la exposición a primeros de, de mayo, pero bueno, si si te os apuraz en la primera emisión de, de este programa en cara y la la exposición Mesa en o Fardacho Rollo. Bueno, pues en Fardacho Rollo en María Moliner, y esos son son estos paneles que replegan a saber qué qué pegallos históricos, veluns muy históricos, veluns muy curiosos de de si os y que cuento que a muy tachen de la que escuita tierra de barrenos pues le fagois estos pegallos y eh, fa servir a a Sabelos y, y a soben así nás que que os recomiendo mucho de, de pasalle para pa, pa toda esa historia no que ante más pues se ve ahí la evolución gráfica la evolución de, de diseño y la evolución mismo también de del de aragonés que se fa servir a lo menos en en los pegallos no Así no, es que eso, en Fardacho Rollo, en María Moliner 7, y si queréis contactar con él, si queréis enviar las, los vuestros pegallos que tengáis o preguntarle cualquier cosa, pues eso, en el Centro de Recuperación de Pegatinas, lo buscad en, en Google que lo trobaré escape Muy recomendable esta exposición de pegallos en Aragonés. Y la parte más borinera de estas veinticinquenas Chornadas las lenguas de Aragón vinió con lo concierto de Ozaguer Chilo, de, de Man, de dos grupos aragoneses que prometen... Bueno, que prometen. Uno uno ya eleva muchos años en la escena y el otro eh, no tantos, pero pero promete muitismo, que no son otros que Los Olvidados de la Morde y Ni Zorra. Y estas dos collas aparecen en el disco Ozaguer Chilo. Si no has escuchado nunca este programa, si, si has estado viviendo bajo tierra este zaguera año, y, y, o acabas de aprender aragonés, quemisio, bueno, zaguer Chiloqueye, y un disco que va a editar Nogaraf a Belsmeses, y, y aunque se replegan 20 canciones de 20 collas aragonesas, feitas en aragonés de todo. son 20 20 canciones muchas de ellas nuevas muchas de ellas no se van, han publicado nunca yo creo que de feito no se va bueno sí sí que se va a publicar alguna pero pero casi ninguna se va a publicado y y casi todas eran eran de tono nuevas Eh, la idea de este disco, pues, es animar a toda, a toda la chenque famosica en Aragón a que, a lo menos parte de la suya producción, si es toda, pero parte de la suya producción, pues, la fallan en, en aragonés, ¿no? Y Antimas Nogara, pues, creo que sí se ha prestado, pues, a hacer las traducciones y a duyar en lo que calese. Bueno, pues estas dos collas, Los Olvidados de la Morgue y Ni Zorra, estieron en los viernes de las jornadas, eh, Fardacho Rollo, otra vegada, en María Moliner 7 de Zaragoza, pues fendó trayéndonos la suya música. Los recuerdo, Los Olvidados de la Morgue, Pum Baturro den de, den de Zaragoza, una colla que lleve un espectáculo de, de villela muy divertida, muy reivindicativa también, caldecilo. Y, y bueno, y con ese himno que nos trajeron de San Chorchebuco, ¿no? Reivindicando ese, ese dragón que, que acotoló este santo, este santo, que, que pues nos lo facieron ahí. santo de, de Aragón y que celebramos lo suyo día. Bueno, listo, y ya otro tema. Y la tracoya, Nizorra, venida de Oveixo Aragón, que, que nos traió la suya música, bueno, en un concertazo también, que tío súper divertido, con, con bella versión muy, muy cañera, con las suyas canciones muy, muy divertidas también, y que, y que bueno, muy animados, antimas chenchoven, chen que promete mucho, que, que yo creigo que íbamos a estar sentiéndolos y a espero que que, que sigamos sentiéndolos mientras muchos y muchos muchos años ¿eh? lo fardacho rollo lo bar que, que acubilló este concierto bueno un petao de Chen la verdad es que la respuesta estió magnífica no anti más pues prebando una mica con esta con una colla de Zaragoza y otra de Baixo Aragón. Eh, pues probando de crebar una miqueta iso de, de que el Aragones y una cosa de O norte, ¿no? Pues también femos cosas en Aragones en en Osur y, y bueno eso también se notó en, en la gran acullida que tenía, vino muy tisma chen de, de Lobaiso Aragón y creo que sí, muy tismachen de, de Zaragoza y de todos los puestos. Y bueno pues esto lleva una, una muestra más de lo bien que se lleva este, este disco de Ozaguer Chilo, porque ya ha sido un éxito la, la borina, lo concierto que se fació eh, en la Plaza do Pilar, ay, en la Plaza San Bruno, perdón, en las fiestas do Pilar, y, y este que era una, un formato muy más chikorrón, mucho más de, de andar por casa, la verdad y que estío un exitazo. La mía no enhorabuena ta tanto ta Nizorra como ta los olvidados de la morgue. Nos facieron pasar una noche súper divertida y bueno pero que sí, lo capazo de Edín, pues. Y esos DJs, eh, que ya, no, ya ni me acuerdo de los nombres que nos metimos. Bueno, DJ 4040, 40, eh, DJ Pesetor y DJ Barrenau pues que estemos así dándolo dándolo todo. Mientras toda la noche y, y pasando, o probando de hacer pasar el en un rato divertido, que yo creo que lo conseguimos. No. Un final, la fina, esta Vivo vuelo a jungla, soy difícil de ver, yo no me escondo. Si soy sigiloso, si expreso el fondo, es porque en el fondo la libertad de expresión. Que hoy se hace parecer y calma el necio, ya lo calmaba ayer. Cambian las formas, pero aún tenemos la misma piel. Hoy la censura es un precio pa' que escuche a alguien. No es un medio, es un rumor, ¿a quién crees que creen? Hay mucho crédulo, lo crudo es que les cuesta creer. Nunca me representará un alcalde, que pa' llegarlo a ser, seguro vendería a su madre en un motel. Seguro que aquel no caerá en la cárcel y el... Bueno, y no nos queda que una actividad que en realidad estoy en la segunda que, que se fació en las jornadas, que es la presentación de Afabla de Moncayo, de David Leguera, un libro pues que replega vocabulario de de, lo, de, de Moncayo, de, de, esa, de esa parte de, de Aragón, y, y muchas más cosas. no Hay una en una vista muy interesante la que de, se da en este libro sobre el aragonés, la relación que tiene, El eh, vocabulario de Repuyal que queda en Moncayo con el aragonés histórico y con el aragonés de las zonas que de O Norte, ¿no? Que encara allí vivo. Y, y bueno, yo creo que lo mejor es que charremos con, con lo suyo autor, con David Leguera, y que nos comentan, y más bella bella coseta más. ...asinas, Nas, que si os paréis, y, y si no también, porque no estoy aquí para responderme, te os voy a con, con Nizorra. Que ya hemos charlado de él ahora mismo, ¿no? Estos turolenses, teruelanos, bajo aragoneses que estuvieron en En este concierto de Ozagher Chilo y precisamente con la canta que fané en Aragonés, con ese Teruel Resiste que, que nos regalaron en este disco de Ozagher Chilo y que nos regalaron aquella Noy de, de Lo concierto en Fardacho Rollo. Y tornamos en que remate zorra con la entrevista con David Leguera que nos charlará de A Fabla de Moncayo. Realidad, ¡Lo prometido. A luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales. ¡Debemos unirnos todos! Se nos vuelve a voz desquebrada, tremo en todo mi cuerpo, que no ganas más. y a nosotros somos saludanias de mucho traballo, quienes hicimos la lera, sin miedo no nos da por pasear en esta tierra. Acha de mi lera, machacada, pero yo no salí taso. mineras cerradas de bellas vidas nuestros abuelos y abuelas somos sano lo y los campos en los llenas A Huesca y Zaragoza, somos acantáen estas sierras que exploran, pero el resiste el chungo. A Huesca y Zaragoza, somos acantáen estas sierras que exploran, pero el resiste el chungo. Queda nomás charlar de, de las agerdas actividad que, que nos hemos dicho para la fin, que se fació adentro de las 25, las veinticinquenas jornadas de las Luengas de Aragón y que nos tío que la presentación de A Fabla de Moncayo, de David Higuera. La charrada todos recuerdo que la podéis escuchar completa en la canal de Ivox de Nogara, pero, güey, tenemos al otro canto de teléfono al autor de este libro. Buena tarde, David. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Qué <ríe> Bueno... Pues aquí aquí con este programa y, y encantado de, de tenerte una vegada más en, en la radio. Pues bueno, Cuéntanos, una miqueta, ¿cómo a esa, esa presentación de Olibro adentro de, de estas jornadas. Hombre, pues fue un éxito, ¿no? <risa> la verdad es que no venía mucha chen. Y. Bueno, siempre llevábamos familia, un poco. Eh, sé que plena la, la cámara, ¿no? Pero había vio chen eh, en Bute. Eh, chen, con interés, con. Chen con. con quienes no conoció a nos <ríe> y, y. yo creo que. no sé, yo me encontré muy cómodo. Eh, tengo un problema yo por un regular que, que me, me fa goyo de aparatear, ¿no? y de hacer mucho teatro y a la fin pues me, me empuye, o sea, me, me venía en talto y. y me. Yo creo que consigue transmitir pues, un poco lo que busco en el libro, transmití una charla, ¿no? Que el otro día, después pues de la, bueno, dos días antes o tres, presenté el libro así en petit comité en una feria de consumo responsable. Y una compañera de, de la del grupo de consumo en que somos y que nos organizamos, el otro día nos veíamos y me dijo, pues mira, bien pues de tuya presentación Me cambió chip, que ya, ya, ya con quense. Y, y claro, pues con una aterrizaje en Aragón, no son cosas raras, ¿no? más que me han sido a en Moncayo o en una zona rural. ¿no? Sí. Y digamos, a través de la presentación, no la de las jornadas, pero supongo que posiblemente se veía cosa eh, en, en H eh, le cambió un poco el chip, ¿no? Pasó pues, de ver que, de, de que lo que se emplea en Aragón y echarrar mal a tener una percepción de. De que lo que se charralle, a lo menos lo repuye de una lengua, ¿no? de un sistema. Y espero que en la charla de las jornadas, pues eh, pasa a ser ya cosa parecida, ¿no? O sea, qué contento, no sé. Tuviste es, no sé, que de... me podrás complementar o hacer del... de la no sé. ¿Ah? Hombre, yo ya ya publiqué un artículo charrando de sí. de la de la tuya charrada que lo, lo puedes leer la chair, ya, Aprovecho para hacer publicidad también de los blog. Y y la verdad es que lo que dices de de transmitir lo que lo que cuentas en el libro, yo creo que lo hacías muy bien y sobre todo con la pasión con la que con la que lo transmitías, pues como tú decías, ¿no? Levantándote, ¿no? Y fendo aparatos y, y, ya, y hombre, contáis pensé, ross mía. cuando esa rasmia. Cuando llegué mi mai y era mi mai eh, pensé en mi mai y dije, que a lo mejor he editado más tacos de los que debo. ¿no? Sobre todo porque muchas veces, eh, pues claro, miras de, repre miras de acércate a, lo, a, la, a la expresión de la chen y, y o a sea, o sea, cómo reacciona la chen, ¿no? Y ahora usas un lenguaje pues más coloquial y de veces, pues eso, con, con todos los elementos que usamos, que a veces usamos un hostia, un joder, un bella cosa, ¿no? Y mi madre dice, ¡ay, no digas tantos tacos! No sé qué siguiente, diría guayres, pero... Claro, y una traza también de acercamiento a la chen más más normal, ¿no? No no no buscas acercarte a los eruditos sí. que claro, en el libro el libro tiene ese problema, ¿no? Que la otro me troveó uno un, un alumno mío de Alagónes de aquí de gente la zona ya gran, o sea ya más gran grande que yo y me y me decía ay de, de, de, de, de, de libro, o sea, lo único que es que y es como muy denso varias veces, digo yo ya pero es que pretendía ...plegar a la Chen, pero también estar... Mm, eh, ...riguroso... Digamos, ...riguroso en la medida de lo posible, y eso es muy difícil, ¿no? Fas dos libros diferentes, pero no tenemos ni energías ni fuerza como para pa hacerlo, ¿no? Yo era pues, a, fas uno, que se iba para toda la Chen, y claro, para unos es era aburrido, para otros denso, para otros poco estricto... ...y es difícil, y es difícil de... Cosas dicho, ¿no? Y pues esto, y yo creo que en la presentación se consiguió plegar un poco a toda la chen ¿no? y, y plantear cosas. Y pues no pregunto ninguna cosa. No sé si me acuerdo que. Bueno, veía una, Sí, veía, pero, pero yo esperaba un poquito más de. No sé, de. de meter en duda, cosas Pero bueno. Y que como lo deis todo tan cabolioso, claro. pues ya no. Sí, sí. Nunca no le va preguntas. Yo, yo una de las cosas la verdad es que me faccio muy togo, y porque yo soy muy muy contrario a esto de, de, de dividir a la entre ciencias y letras y a mí me parece una división absurda no pues yo, precisamente lo que comentabas no de en la en la charlada, quiero decir de, de eso de aplicar eh, cuestiones científicas en que además yo creo que no lo sé si me equivoco pero en pocos libros a lo menos de, de estudios del aragonés pues eh, se aplica esta metodología tan científica de, de en, en el análisis no de como como sí, lo fasto a ver, Yo lo que creo que falta en el Aragonés, a parte de mucho sentido común en el mundo del aragonés <risa> sí. eh, falta espíritu científico, que en, que en falta mucho. Se parte muchas veces de percepciones prejudiciosas, de ideas preconcebidas de lo que hay en el aragonés que alguno tiene la suya, por las suyas creencias, eh, hmm. que, con base saber qué, de, de, de qué base parten. Y se contesta poco, ¿no? Yo cada vez que se plantea si está para la Y normal, Y normal usala, Y rara, Y no sé qué, cuando una persona me dice, mira, pues se dice, en el, se ha replegado entonces estos puestos, tiene un uso histórico, no sé qué, porque bien, existen esos datos, ¿no? pues había también que cada cada tenerlos y usarlos, ¿no? Con esas cosas yo me siento tranquilo. Eh, pues viene la chenque que muchas veces dice esto y, y, y magnifican ciertas cosas o generan modelos irreales del aragonés, ¿no? Cada uno tiene su cara suya, ¿no? Y el aragonés, la realidad del aragonés histórica y es una. Lo así, mm -hmm. No la podemos inventar. La podemos conocer mejor o peor, pero a lo menos entre todos nos hemos de acercar a iso, a, a la. A, a lo más cercano a la esa realidad y son lo único que traza de ello es estadísticamente es decir con lo que tenemos los datos que tenemos y, com y comparar datos y, y, y cuantificar y, y ya está y, no, y poco margen poco más ma, eh, poco margin tenemos de de, de movernos, mo no en, en, en decidir que hay un Aragón es normal eh, que, que se entiende por la mayor parte de los hablados que hay un Aragón es eh, coherente etcétera no Y yo y un poco lo que se busca en el libro, y, y yo espero transmitir cada que presento un libro de sí. Bueno, y, y, y antes de, de esta ocasión que tenías de, de presentar el libro en, la, en las 25 jornadas, como libro, y es relativamente recién, pues yo creo que es uno de los grandes éxitos de la, de la paradeta que metió Transiberiano ya de El Libro. Bueno, que tú tío, es un, un buen puntal de, de horas, ¿no? ¿Cómo estió, cómo estieron las ventas? ¿Cómo cómo estuvo la respuesta de la chen a, a este bueno, libro? Pues, no, pues a un libro, y, bien, a ver, yo, pues claro, se, se pasó Chen que me conoció, o me que de con una persona para que te pasase, y ya, pues también, porque ahora claro, el efecto de que siga y siga el autor, pues a dulla, a que se venda, se si oye, claro, ¿no? Antipas, el roce con los pasa la chen, bueno, de efecto me probé una. A una, pro a una ex profesora mía de co de matemáticas, que yo la saludé porque era profesora mía, ¿no? para vender los libros, y a la fin le, vendió, le compro el libro, ¿no? <ríe> y en Aragonés, que me pues, que, fin, que yo la única. O sea, y, y ella no se acordaba de yo, pero. No, oh, mira. Me de ella, le o sea, no se acordaba de ella porque me dio un año clase, pero yo me acordaba realmente de, de su aportación a mi intelecto. Qué bueno, oye, <ríe> y... Iso, qué, qué buen recuerdo Isa, los buenos profesores. Sí, no, pero... Y también los, los profesores lo merecen, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Yo sí, creo sí. que todavía nos es ir a los profesores que nos han marcado y darles gracias de, de todo lo que nos han dado y nos han aportado, ¿no? Y, pues sí. Y, y no sé, y... Mm. <risa> Pero bueno, sí, y sé que no compro el de aragonés y me dice, oye, pues cuando llegan al aragonés en castellano, porque vimos a el Centro de Estudios y Estudios les va a publicar en, en plazo curto, realidad en curto, eh, la versión en castellano... Eh, pues va a ser Va a estar una O sea, me dice, pues me, me avisas <risa> O sea que, que digamos, el, in el interés eh, Existe interés Y mueve a que la hacen pregunte Y tal, y, y, y bueno Pues la paradeta, pues ven se vendió a pues no pues No habíamos no sé, en no el mayor puesto, ¿no? Ahí en, dando la vuelta en la Plaza Aragón De Faga, de, un, de una barracala de, de, de libros Que tenía una, una una papelería no eh, y pues y yo no sé son eh creo que estoy bien yo estoy de my teams y bueno pues, no nos podemos quejar la también ha la chen, para que conozca pues la editorial tan eh, que sepa la, conozca la red de Aragonés, la chan también piaba folletos que lleva de de cursos de Aragonés y tal pues bueno lo lo que se lo que hemos de hacer no, no si de ser, de, ser, de ser vivir de esto pues no nos no nos moriríamos de hambre, no pero bueno <risa> Y bien, yo la experiencia bien baja. Eh, aparte de los, o sea, del esfuerzo que me costaba yo porque eh, venía, venía de cada zona de cuchillos y de postornar, pues pero bueno. Bien, bien, yo contento. Bueno, pues pues más gracias, David, por, por eso, por tu libro, por por tu rebaño, por dar esa vista una una miqueta diferente y, y científica que se agradéis tanto de del aragonés. Cosas a vosotros por por eso, por dar la voz a la chen y, y a charlar otra vez. Muy bien, que me muy sí, bueno. Vale, vaya, bueno. Bueno, y después de las jornadas, las luengas de Aragón organizadas por Nogará, tenemos un evento más institucional, más, podríamos decir, clásico, ¿no? Pero también muy interesante, que es el Día de la Cultura Aragonesa, eh, organizado por, por lo concello y por la Mesa de, de la Cultura Aragonesa. Eh, este Dilla que se fació lo 22 de, de abril la víspera de, de Lodilla de Aragón, pues contó con a saber qué actividad de, de toda mena muy interesante y, y con muchos contenidos. Una manera de acercar la Aragones a toda la chen que paseaba, que fue una gambadeta, y ese y ese 22 de abril, que antimás pues salió un día pro bueno de, de orache, Y como siempre, pues las zaragozanas y los zaragozanos en que veíamos un rayo de sol salimos a escape, ¿no? A Fernos y esa, esa gambadeta. Bueno, pues en la en, en, en, Plaza O'Pilar, enfrente de, de la nuestra quiesta. y siempre admiradisma delegación de gobierno español, pues así teníamos un Fascal de Actividad, que y pioron con una pasavilla por la Plaza del Pilar, de Man de Xixena, con una muestra también de indumentaria, bailes y tradición aragonesa del rollo del Raval, con los capezutos de los barrios de, de Zaragoza, con la coordinadora de comparsas de Zaragoza de pro que sí, pues los críos iban... encantaos que Antimás teníamos también, mientras durante casi todo lo día, este eh, Tragachicos, que tanto goy les fa a, a, a toda la Catrinaya la y que pudieron disfrutar a, a Sabelo. Tenemos también ya de Mellodillas, eh, o Teatro en Aragonés, de Man de Fosca Delera, una una compañía de teatro, pues que ya ha feito cuantas obras de teatro en Aragonés, ¿no? y que nos trayó una una de las que fa Ta, ta plaza do Pilar, que, que bueno, pues este tenía la oportunidad de sentir ese de Viller y ese teatro en Aragonés, que te os recomiendo también, que si no lo he visto nunca, pues que, que no lo no perdad la siguiente ocasión que tengas, que yo espero que que muitas y y que fendo y esa sobre buena fallena que fan. Con ese teatro en aragonés pasemos de impuesta a los bailes de capezutos, con la misma coordinadora de comparsas, con una mica de, de mosiqueta, y está a la hora de los talleres. Tenemos un taller de Construye tu monstruo de leyenda aragonesa, por la compañía Peliagudo, y también un taller de cocina, de cocinar una viella conocida de, de lo programa, que es Silvia, de la canal de YouTube a Escuchetes. si no la conocéis, pues bueno pues os recomiendo que, que veigad en las cuchetes lo buscad en en youtube y te os pues con una con una youtuber que fa recetas por un regular bueno cuento que todas bechetaianas u veganas ¿no? de comida aragonesa y que y que os fará a saber qué voy y que antes más tendremos en un rate aquí charlaremos con ella de ese taller y de otras cosas que, que feito. y remató la Lomaitín con una pasavilla La tarde empezó con una repasavilla, los chuflados, pues ya sabes que, que la chen del Aragonés nos fa muchísimo egoísto de, de bailar, de hacer gambadetas y de combinarlo en esas, en esas pasavillas, que para yo oye una, una de las muestras de, de cultura popular más divertidas y, y que más hoy me, me fan. Continuemos. con, con música, con la música de los chuflados, ya esta pegada en escenario, y con lo dance de Sanchusé, una, una de las expresiones culturales que tenemos en Aragón, en este caso, pues de, de danza, que faccionan además un taller de paloteado, que estuvo muy divertido en Villers, pues hizo, pues, a, lo, a la chen de lo, de lo dance, vestida con lo suya, con lo suyo vestuache, Eh, tradicional, ¿no? Y que que y lo que fan servir en las actuaciones de vez que que lo, lo se chuntaban con la chen, pues que yeras tú, pues con las suyas ropas, con los suyos vaqueros, con lo, con lo que portías en, en ese momento, pues aprendiendo a miqueta y solo dance, ¿no? Que muchas vegadas pues nos fa miedo a, a Belunas y a Beluns, pues de de actuar, ¿no? De esto, de estar muy muy embolicado. Y la verdad es que los dances. pueden estar todo lo embolicados o todo lo simple que queramos ¿no? animaron mucho a la chena a participar y, y bueno yo te os animo también a acercaros a esta forma de, de cultura popular y de danza que es muy divertida de aprender que en ti más pues te fa a ir tan ta muchos puestos a, a viachar y a divertirte y a conocer a mucha chen, y eh, eso y con danza de Sanchuse pues tenemos la oportunidad de felo hasta en la plaza do Pilar en la, en la tarde dice 22 de abril dice día de la cultura aragonesa en rematar y este dance de San Chuse, pues tenemos dos talleres de de Aragones uno, pues de iniciación a la a la Luenga Aragonesa de man de la Asociación Cultural Nogar Religada pues que que bueno que estemos con Mario, con Silvia y con Edu aprendiendo una miqueta de de Aragonés y sobre todo pues palachen que, que menos sabe ¿no? pues que que tenía simplemente nociones u que no sabía Mica ¿no? de, de aragonés, que, que simplemente pues tenía curiosidad por Villers, que ye hizo de la de la Luenga Aragonesa Y también, pues, un viejo conocido de, de vosotras. Concretamente, este que te fació un programa de la radio en directo. Un programa de radio que ya, como te os he comentado a lo principio de, de este programa, pues lo meteremos a la fin de, de lo programa. Vale, lo que grabemos a ti, grabemos un especial sobre la ley de Luengas, eh, sobre las leyes de Luengas, la, los do, las dos leyes y el anteproyecto de ley que hemos tenido en Aragón. Y estemos de debate con Rubén y con Juan Pablo, un debate a saber qué interesan Por desgracia, una miqueta curto se nos quedó, pero bueno, pero hizo que, que grabemos, pues así lo tendréis, lo podréis sentir a la fin de, de este mismo programa. Y cerremos Lodilla esta jornada con un concierto de Gaire. Un concierto que es también pues pues iso, una forma de que la ¿no? que se podían hacer otras cosas, parte de todas estas eh, muestras de música, de bailes, de traches, de dances, de... de cabezudos, de chigans y todo esto, pues también se puede hacer radio, se pueden hacer recetas, se pueden hacer muchas cosas, fer te, fer, eh, se puede hacer teatro y se puede hacer la música que fa aire y este, este pop que nos traen, tan bueno, cantado en aragonés y que, bueno, pues que nos animó Isa Zaguerora de la tarde y que después pues, sentiremos una mequeta de la, de la suya música. este día, la verdad, y que en a mi opinión, pues tiene una sobre buena iniciativa. Al decir que, que había muy tachen que había de trabajar firme para que esto saliese en tabán y que se pudiese hacer, y vez sí que se feitó. Falta más medios de man de, de lo concello, de, de la organización, ya que pues se, se trovaba una mica que, que se va, que faltaba una mica pues pues que misión decoración, eh, mismo una miquita organización. Pero bueno, estoy con eso. Que le agradecer agradezco a la Chen de la Mesa de la Cultura Aragonesa, concretamente yo, a, a Gerardo, ¿no? Que, que, lo, lo, que me contactó para pa hacer este taller de, de radio. Bueno, pues que, que se fese esta, este sobre buen día de la cultura aragonesa, que yo creo que quedó muy vistero, que muy Tachen se podía acercar al aragonés y Villers, todas las posibilidades y todas las cosas que, o, o bueno, parte de las cosas que, que femos la Chen de, del aragonés. Y que bueno que espero que, que esto contiene féndose todos los años y que contiene esta iniciativa en Tadebán y samplándose, pero que sí, con más actividad, con más cosas, con más talleres y, y bueno, con todo lo refirme, pero que sí, de, de las instituciones y si no, pues lo faremos autochestionado, pero que sí. Y bueno, pues como Tos os decía, remató Lodilla con ese concierto de Gaire, una formación eh, con o, no, o nombre, no, Gaire, que le va ya muchos años, pero que tiene bellas personas nuevas que, que son recién incorporadas y que, y que bueno, pues aportan las las suyas estrucias en este caso pa', pa ferista e pop que, que tanto hoy nos fa en, en Aragonés Así que, que yo creo que lo chustoye eh, pues de exactos con una canción de de Gaire de. de un dos suyos Zagues discos y que y animatos, pues pro que sea, sí, que si no los conoced, pues los conozcad y que vayáis hasta tal concierto suyo con robativa de Gaire, todos lechamos y tornamos a Escape para entrevistar a Silvia y que nos cuente ISO de escuchetes que fació en en esa plaza do Pilar. Bueno, y una de las actividades que se adentro adintrodise de Dilla la Cultura Aragonesa, la protagonizó Silvia Cebolla, la youtuber de Escuchetes, que fació una receta en la plaza y que tenemos a la troca en todo teléfono. Buena tarde, Silvia. Buena tarde, Carlos. Bueno, lo primero de todo, eh, cuéntanos una miqueta que hice lo que lo que facie, si este día de la cultura aragonesa aquí en la plaza de Opilar. Pues hacía un taller de, de cocina vegana en aragones, yo me hice todo un reto porque pues no tenía al estar en, en la carrera, no no tenía medios técnicos para cocinar, no teníamos una batidora. A la vez, pues, se me ocurrió de hacer, pues... ...unas recetas que está y veganas ...que, pues, ya también hay recetas que se fan sin, sin cocinar... ...con productos vegetales... ...y a, así nos preciso pues, con una batidora poder hacerlo... ...y facié dos recetas... Ye, una, dulce, ...una salada y una dulce. ¿Y qué facíes, qué, qué facíes? Qué Cuéntanos un poco. Pues, facié una lasaña... que era feita en cuenta de con pasta, era feita con cravagin. Y dentro llevaba queso vegano, que lo hacía, bueno, hacía toda limpieza, hacía como una mena de pesto de de tomate o queso vegano con que lo hacía con almendretas y belsing de dientes más y dimpues entre eso ya lo metido entre capa y capa de cravagin que era o cravagin pues se hizo con de esto que se talla a finet, como si sí. estase, eh, no sé cómo se dice, bueno, pues talla a finet ¿no? con unas capas como si estase pasta mm. Bueno y, y bien de Chen, ¿no? porque yo estoy un, estoy un rato y no me podía quedar todos los rato pero la verdad es que se me lleva a saber que Chen y disfrutando de, de esta receta Y se oye eh, vino muy chen porque sí que es verdad que, bueno, todo día ya vio muy buen ambiente y demás, y sí que de maitís pues lleva mucho crío con los cabezudos y lo tísi y después posa al taller por sí que también se quedó chen y y bueno pues mire a ver de qué pueden participar porque sí que hay verdad que como llega en la carrera no podían él hacer la receta yo les explicaba y y la verdad que sí la chen le hacía algo yo y también pues bueno ni pues me hincharon a mí de postre que fue un suco de frutas y muy participativo Bueno, y el otro día, el 23 de, de abril, estés colaborando en la paradeta que metió Ediciones Transiberiano, Transsiberiano, en, en, en este caso en la Plaza Aragón, ¿no? que no llegan en, en Paseo Independencia, ¿cómo estió esa, esa experiencia de estar en esa paradeta? ¿Cómo respondeba la, la chena a los libros que se vendeban? Pues la verdad que, que también es que una buena experiencia, porque yo nunca me he basado en una parada de estas de paso independiente Animas, pues siempre, siempre y voy, ¿no? Porque siempre me salgo yo de odiado libro, pues pasar a hacer un, a hacer una golladeta a todos los libros y tal. Y la gente pues respondió bien sí que yo pues como más diferente, ¿no? porque te trovas con toda amena de público, ¿no? Y pues siempre Que vendes, pues, eh, del libro, bella cosa en Aragones, pues, oye, la cultura aragonesa, la chen, que pasaba, pues, sí que, a lo mejor, día iba más de propio, o sabía va, lo que iba. Aquí, pues, te trovas con toda la de libros. Y, bueno, la chen, como, le suelan hoyos, los le lleva de una traza positiva, eh, la chen entraba a charrar, a decir, bueno, pues sí, yo conozco esta parola, o esto me interesa, o tal, daba suya opinión. la verdad que, que es una experiencia muy positiva. Y bueno, no dos dos motivos para que estás en ceniza para detalle, una una buena noticia que nos tienes que dar, ¿no? Sí, Cuéntanos, que os la, la, la quiero dar aquí ya en exclusiva esta tierra. De mar, de primicia, Renau, primicia. Cada vez que <ríe> viajada <ríe> que que charro con tu enterrada de la arena, una primicia. Okay, porque, bien. porque no, no me acuerdo de cuál es tío, pero me acuerdo de que la otra vegada que que charrebellá Coseta con tú, también tenía como una primicia y la la primera persona que, que lo sabió es eh, que bueno, en el tuyo programa. Muy bien, muy bien, pues contenas y nos contenas y nas Si son buenas noticias Y, soy, y la primicia y que bueno eh, Voy a sacar el libro de escuchetes Que eso ya, pues cuento que se sabe Balacín que me sigue por Youtube o por Instagram Y esto ya lo he comentado bella vegada. Pero la primicia ye a calendar la presentación Que estará O 24 de mayo, jueves En el Museo Pablo Serrano Hasta alto En Oterra, y se tan majo que tienen que yo me, me me que me que me fuera yo hoyo y pues me empecina y he dicho pues esto calcelo en este puesto ¿no? que tiene unas en vistas de Zaragoza pues pal, polirismos porque se se ybe, y y eso pues se da a la mayata al agüito Pues a 24 de mayo, a la media te has vuelto en un museo, ¿en cuál era? ¿en Pablo? Pablo Serrano. Pablo Serrano. En un museo que le dicen el más inerce, digo... <risa> sí, sí, sí, sí, ya... ya. Bueno, eso, que lle cerqueta, ¿no?, de Pignatelli. Y eso, que Ye chustado he hecho Pignatelli. el canto de Así Y que... pues eso, la Chenque que lo conozca, pues ya sabe que hice terraudio y ajismo, y la Chenque que no lo conozca, pues puede aprovechar esta oportunidad para Pugliaje. Bueno, y soy en esta paradeta, pues sí que ya te una miqueta, porque yo sí que, que ya esté también un rato colaborando y la verdad es que muy tachense se, se acercó preguntando, precisamente por ese libro de Escuchetes, ¿no?, que, que cuento que a tú también, bueno, a, si nos preguntaban a nosotros, pues a tú te preguntarían muy más, ¿no? Sí, porque a verdad que pues ya hace tiempo es que lo llevo de cito y tal, y que, y que a verdad que hay un proyecto que me ilusiona mutismo y que bueno soy ya sabelo contenta con ya tener una calendata y sí que creo que la chen también de... esperando que, que salga este libro y eso pues me, me me fui contenta de eso y y la verdad que sí que haremos pues que hoy día de la presentación la que lo merquen a presentación o que lo encargue antes que hizo en los próximos días sacaremos las invitaciones y miremos como fue lo pues tendrá un un descuento para ese, para ese libro. Muy bien, muy bien. Bueno pues muchísimas gracias Silvia por por toda la tuya fallena en pro de la de la dignificación de la ONES. Enhorabuena por por este libro y yo ya tengo unas ganas de que pa' que no, de, de tenerlo entre las mías más y de, y de cocinar pues la las recetas que y metas. Sí, Antimas, bueno, pues en el libro pues ha colaborado pues Muita Chen de, de Banzas de Zaragoza con unas suyas recetas que probaremos mmm, no, no más recetas que, que salen de en el canal que también pues ya habrá pues ver unas porque pues lleguen verlas en YouTube pero bueno pues así se tienen escritas en casa que siempre también ha honrado, ¿no? Pero tendremos también otras que son inéditas de Chen que ha colaborado. Y bueno, y darte las gracias a tú también por afayena fallena que fas, que también ya es compañero youtuber. <risa> bueno, bueno, <risa> lo de youtuber bueno, lo leo una que, mica con... <risa> y que fas mucha fallena, y a más eh, también cal decir que tienes muchos seguidores, porque también he rato que hicimos en la parada, para la Chen preguntaba mucho también por tu tuyo fanzine. Ah, oh, sí. Sí, sí, anda, sí, a la chen, los... pues pues preguntaron y antimás la cel le le llamaba la atención porque la portalada la verdad que es pues muy topincha. Y, y sí, que llama que, que la atención. Bueno, aporta la que le agradece el ENE a, a XCAR, que, que la verdad es que me hace una, una, una fallena sobre buena, sobre buena. Bueno, pues pues eso, pues, pues muchas más gracias y, y nos villemos, 24 de mayo en don Pablo Serrano a las. a la media para las 8 Muy bien, pues muchas gracias. Y habrá actuaciones especiales uh. también, eh, ese día. En Aragones, creo que sí. <risa> y seguir y, y, mirando y que también pueda haber, pues, para pa hacernos un gote hasta alto y tal. Y que pues, ya habrá muchas sorpresas. Muy bien, muy bien. Pues nos veíamos ese 24 de mayo. Vale. Venga, bueno. Que vaya, bueno. Que vaya, bueno. Bueno, plegamos eh, en este abril en Aragones, está lo 23 de abril, lo día de Olibro, lo día de San Chorche, lo día de Aragón, eh, oficial, men, Yo día de Aragón, ya sabes, eh, bueno, he escrito fa, fa poco, 25 de abril, eh, lo publiqué en Tierra de Barrenos, en lo blog, un artículo precisamente pues, charlando sobre estos días oficiales, días nacionales, los días oficiosos, bueno, una reflexión sobre todo esto, ya sabes que no soy guay de acuerdo con que Sanchorche sea, sea un día festivo, un día que se identifique con algo, no. pero bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y en más, pues coincide la verdad es que es en cierta que ese día pues se fue odiado el libro, y a lo menos pues tenemos fiesta para poder ir a esto que sí, que me parece pro más inter, interesante de Viller pues esa, esa muestra que nos van las editorias, los autores las autoras, y toda la chain relacionada con el libro con la creación literaria En este caso, en Zaragoza, en la mía ciudad, en nuestra ciudad, en, en lo paseo Independencia, que ya entra la Plaza España y la Plaza Aragón. Y bueno, simplemente pues resaltaron ¿no? una miqueta y eso todo lo que, todo lo que vi, vio, ¿no? En teníamos muchas cosas muy interesantes, yo la verdad yo que cada, cada vegada que fue una gambaeta, bueno por cualquier feria de Libro y en concreto dilla odilla de libro, pues la verdad y que me de eh, me de agarrar la cartera bien firme para no dejarme hasta todos los chanfles en, en las cuarenta paradetas que, que me fan hoy. Bueno, yo nomás que te va a comentar una miqueta, cuatro cosetas que, que billé, porque si me meto a charlar de todas las cosas que me he mercado, pues, pues me fue a un programica entero, ¿no? Pero sí que me merqué entre otras cosas, Baitico, unadas novedad editoriales de de Gara Ediciones, Uf, casi lo olvidaba ya lo nombre, de Gara Ediciones, que nos trae este este Baitico Memorias de, de la Vallebielsa, Que, que bueno, pues que charra una, una miqueta eh, de, de lo suyo autor, de Tío Baitico, que lleve un personaje y una grandísima persona de, de Bielsa, y que muchas y que muchos conoceré de haberlo visto en, en el archivo audiovisual aragonés. porque lleve una de da, las personas que tiene un Aragonés, bueno para yo Repoliu que cuenta antimas las cosas con, con una gracia y, y de una manera eh, muy divertida muy amena y, y que, que son de las personas que te fan amar esta esta luna que el Aragonés no va pues y yo pues muchos como digo lo conoceréis de de YouTube del de archivo de visual del aragones y ahora pues tiene un libro tiene un libro en que cuenta Belunas de todas esas pasadas que, que ha tenido en la suya vida, y que creo y que, que sí, o sea, yo en que me enteré que va a salir un libro de, de baético pues que me calo, ¿no? Y fallo los asinas para quien no sepa que ye. Ya en el apartado cómic... la verdad es que también pues mes mercado medio medio paso de independencia pero en este caso pues que le va a destacar un un tbo nuevo de la editorial de gp ediciones que nos trae de man de dani viñuales de azagra y de revuelta el tbo de la bordeta un tbo aunque cuentan que recuentan una miqueta, pues la historia de este mosico político escritor y que misión yo cuántas cosas aragones no Que, ...que tantas y tantas y tantas cosas... ...y tanto simbolismo sobre todo... de ...deixó en, en la suya vida... ...no soy yo... qui, qui esfienda la figura política de la ...porque tiene muchas... ...muitas cosas... Que, que, a yo, pues me parece que, que no era fácil de todo bien, pero, que, que sentivo calle allí porque fa cosas. La verdad, la, la verdad, y que lleva un símbolo para todas y, y para todos, y que tiene una vida, pues que bueno, que, que ya sabe que, que interesan. Y esa historia, y esa vida, la recuentan Dani Viñoles a Zagra y revuelta en este veo Y, y que bueno pues que te recomiendo también que, que lo pilléis que yo la verdad no me lo he puesto que empecipiar, no levo que, que cuatro pachinetas pero fa muy muy buena cara y siempre ya empezan pues yo pues conocer la la historia de este símbolo de, de Aragón y del aragonesismo N, N, N de no, N. Me quedé con las ganas, eso sí, de mercar uno, un, dos nuevos libros publicados por prensas universitarias de Zaragoza. En este caso, Del autor Antonio Peiró, un historiador, bueno, que, que ha escrito a, cosas a rienda, ¿no? Tiene una parrafiquera de, de obras sobre historia, sobre el aragonesismo, y un grandísimo investigador de la, de la nuestra historia, y siempre, siempre, siempre se troban cosas muy interesantes en las suyas obras. En este caso, la Ozaguer Libroye, el golpe de estado del general Palafox. sobre la historia, pues precisamente este general, sobre la suya mitificación y una mica que antes más eso siempre goza de Felo, Antonio Peiro que pues hizo pues retirar qué vía de verdad qué vía de mito, cuáles que lo que pasó realmente en en la historia aragonesa y en este caso en la historia del general Palafox, no toda esa mitificación que se fa de de la suya figura, ya el dice que él señala ya en, en la en los libros pues, que hizo que las primeras historias de los sitios de Zaragoza fueron escritas o publicadas a la fin del reinado de, de Fernando VII, un poco de o pues, después de la suya muerte, y son la versión oficial de los feitos. Así que prueba pues una mica de, de Beller qué vía de verdad, qué vía de versión oficial qué hielo que realmente pasó en, en esos años un libro que marca muy interesante en cara que si es que me lo me, me lo adubí a mergar porque ya pues pues uno va con un presupuesto y cuando se ensale, se ensale pero qué regular que acabará en las mías, en los repalmas de, de casa mía ¿Tú, si tú, tú es tan Alejar de ti sin yo quererlo, ella no te conviene. Ella aumenta tus nervios, triglicerdos, tus ansias. Ella siempre fría, pero me pone caliente. Y bueno, tenemos también la parada de Transibereno, la editorial, una de las editoriales que fa libros en aragonés. que, que Antimás lo compartiva pues también con, con otros autos entre entre otros este que, que tos charra que esté así vendiendo o, o a lo menos amostrando una miqueta ¿no? y vendiendo Beluno también de este Fanzine de Tierra de Barnao ya sabes que si querés o Fanzine si quieres la versión en papel de del blog de, de, de Bells artículos de Oblog que lo fací con con motivo de, de lo deceno aniversario de Oblog lo podés pillar en Nogara por dos sobretes y medio Bueno, pues en esa paradeta, anti más de, de lo mío fan pues teníamos muitas atrás, atrás cosas, ¿no? Teníamos ese libro, y esa fabla de Moncayo que habíamos charrado con, con David antes. Que, que bueno pues muy Chen con estar un dos tagres libros que se han publicado pues Muita Chen vino a entresase a entretase eh, preguntando pues también pues Muitachen que era de, de Moncayo y que quiere va que le va una Miqueta también este Jesús Sierra autor de Cuarenta Traquetellos de Esperanza que que antes y más pues se llevó la guitarra y bueno pues se fació bella bella cancioneta eh, animando una miqueta no dándole y ese, ese puntico diferente y Y bueno, y pero que sí, pues también tenemos a Silvia, como ya nos ha comentado, pues promocionando ese, ese libro de escuchetes que llega ya a pocas, a pocas, a pocas de, de publicarse. Y bueno, la verdad es que yo esté en, en la caseta. Bueno, también teníamos, creo que sí, Punto seguiu, de, de David o Ozaguer Número de, de Oespiello, de la revista publicada por la Asociación Cultural Nogará, eh, Chocolateando de, de Ana Pelegay, un, un libro, un libret de, de recetas, y, y bueno, los discos también de Ozaguer Chilo y de, y de aireto publicado por, por Nogará. Y bueno, pues yo tenía. aunque que vais que a que tené Basti y se fancine pues estoy un rato en, en esta paradeta de Transiberiano y la verdad, y que estoy muy divertido de, de Villera, toda la chen, pues pasando interesan, interesándose por lo que y Febanos y, y charlando con nosotras Bueno, pues eso, como te os comentaba, este ambiente que teníamos en la Feria del Libro, la verdad es que fa muy togo y nos da muchas esperanzas de villar como la Chen, pues tenéis Isa en vista mucho más abierta en tal aragonés que la que nos quiere creer los medios, pues como Heraldo y, y como toda esta chentucia, ¿no? La Chen sí que tiene ganas de, de aprender la, la nuestra luenga, de aprender la aragonés, de conocerlo, de apreciarlo, de valorarlo, y, y la respuesta es, tío, Muy positiva, vía mucho interés por la aragonés y, y vía muy a hacer. Bueno, hay una entrada a las que publica libros en Aragonés y Sordica, que creo que sí, también estoy presente en este dillado libro, con bella novedad muy interesante. Tenemos al otro canto de teléfono a Chuse Raúl, editor de Sordica. Buenas tardes, Chuse Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, coméntanos una miqueta, ¿qué novedad le ves este año tal ta vuestro puesto, tal vuestra paradeta? Pues mira, este año tenemos dos novedades en Aragonés, eh, las dos eh, publicadas en la, en la colección bien Negra. Eh, la Faguera y Tío Joaquín, un, un libro escrito por un hombre de, de Aineto, un lugar que se, que se despobló en los años 50 y que... pues eh, a mitad de los años 80 se tornó a repoblar con otros con otros poblados eh, no sé si lo he dicho se titula tío Joaquín uh -huh. y bueno eh, la historia mmm, tiene como figura central a, a un tío a, a, a tío Joaquín que fue un poco pues la la persona ...que consiguió que a familia de, del autor... ...pues, pues saliese Tadebán... Y, ...y alrededor de esa figura... ...pues el autor José María Javier... Rey, ...que llega del año 37... ...y es la primera vez que, que publica un, un libro... ...pues lo que falle contar un poco... ...pues cómo se vivía en ese, en ese lugar... cómo se celebraban las celebraban las fiestas, cuál eran pues las as faínas do campo, eh os hombres, as mulleres, como se se divertivano os os zagals, como iban t'a a escola y como poqueta poquet pues va plegando pues lo que lo que lleva la sociedad do desarrollo malas que empecitian a a hacer una una carretera y empecitian a a pasar por allí pues los primeros, los primeros autos y los primeros cambios y cómo plega un momento en que pues eh, la familia decide de de vaisasene a, a vivir a Huesca a, a empezar una otra, una traba, eh, ye muy interesante eh, porque bueno pues aparte de que he contado pues con con un señalín de humor eh, ye muy interesante porque refleja pues eh, muy bien eh, la Aragones de, de esa zona, el Aragones dos arablo, Uda Guarguera eh, que la verdad es que pues de que ahora, pues no no han eh, eh, pues eso pues no no, no no se van escrito guaires guaires libros en esa en variedad de Aragones. y la otro libro que salió antes de antes de lo cabo de año del año pasado pues diez en de Chistén que lle un libro que reúne 17 entrevistas feitas por un vecino de Chistén Ángel Luis Villa cherman de do escritor en Chistaminquino Quinovilla Que, que fa pues a, a 17 a 17 vecins de pues dice lugar alto Aragonés. Mm, todas esas entrevistas se van se van publicado en una revista local que se dice Lalka Web eh, que prácticamente pues se publica en en de por la asociación cultural Las Fuentes y, y bueno pues pues yo un libro pues bueno pues de entrevistas en lo que en lo que eh, el autor pues mm, entabla una una charradeta, una entrevista pues con con, con cada uno de estos vecinos y va haciendo un repaso pues a la, a la suya vida, a la, a la vida del, del lugar y un poco bueno pues eh, como, como Yel lachen ya ya un mes grande de chistén pues sirve un poco pues para reflexionar también pues sobre sobre sobre la vida humana no en en, en un lugar alto aragonés bueno y vosotros eh, anti de de libros en aragonés, pues también en editad en en castellano uh -huh. y, y bueno pues en esa paradeta conviven ¿no? La, las dos luengas ¿Cómo oye la respuesta de la Chen, eh, tanto de la Chen que va de ley también va por los libros en Aragonés? No sé si la resta, la que va pues a por los libros en Chenara, en, en Villene, eh, escritos en Aragonés, pues cómo reacciona. En fin, ¿cómo, cómo oye la relación con lo público vuestro? Hombre, pues ya puedes contar que el impuesto de, al otro año, faremos 25 años que, que se va a crear la, la editorial Pues la percepción da publicación dos libros en aragonesa ha cambiado o a lo menos desde lo mío punto de vista como editor y como y como vendedor pues ha cambiado ha cambiado a saberlo. Eh os primeros años pues la la chen eh bueno, pues existiva un un número a saber que importante de chen que se sorprendeva de de Viller y y sus libros en Aragonés que pues muchas veces pues decían que yo era gallego o que era catalán o que era bueno pues no se sabe la guayre bien que la actualidad en que bueno pues prácticamente la Chen pues los velle pues con con cierta normalidad o sea, siempre te trovas con con bella persona pues que Que, que no le va visto nunca o que bueno, pues que o, o, o que le choca o que le o que le fa gracia, pero los libros eh, a lo menos en la nuestra paradeta los libros en aragonés y en castellano pues conviven con con total normalidad. Sí. Bueno, y qué y qué tal ha estado la respuesta de estos dos concretamente de Chen de Chistén y de y de Tio Pues Chico? eh El libro zaguero este que te comentaba, el libro de tío Joaquín, fue el libro más vendido la nuestra la nuestra paralita y la verdad es que le auguro muy buena muy buena salida porque es un libro pues que que llev bueno pues pues eso pues de de una lectura pues muy muy fácil con unos temas pues muy Eh, muy normal con un tono costumbrista eh, pero sin estar sin estar baturista eh, y pues pues con con humor y, y yo creo que lleve un libro que lle bueno que se va a convertir pues en en un si se permite la la expresión pues en un en un chico te referen en estos años Pues Palachen que en acercarse a la a la literatura en, en en aragonés. A la otra semana lo presentaremos eh, en Huesca y el autor será en la próxima feria del libro de, de Zaragoza. Así es que bueno yo la verdad es que mmm, me da muy buenas me da muy buenas vibraciones porque bueno pues lo que te lo que te decía allí un libro también que no lleve wire extenso son 120 fuellas... Eh, creo que la portada y, y el título pues fan muy buena muy buena pacha y por lo que pude pillar el otro día eh, los día 23 de abril pues pues un libro que que clama bueno pues eso que que, que truca la atención a la a la Chen, ¿sí? Bueno, pues, pues muchas más gracias, Raúl, por por eso, por estar en Terra de Barrenaos y por contarnos estas, estas novedades que has traído y que si es que ah, pues, eh, se vendan a saber qué bien, porque eso significará que la chen ley en Aragonés, que hay una cosa sabe qué importan. Que ya de eso se trata, exactamente. Bueno, muchas gracias. Venga, a, a ti, un abrazo. así la vida se pasa En este espíritu de convivencia entre diferentes luengas, pues, oímos a meter una canción, yo creo que eh, es la única que, que va a sonar así, nada entera y, y gran, que no que no llegue en aragonés, y que, y que, más ni menos, pues, un chilo a esa convivencia entre las luengas, sobre todo entre las chiquetas, ¿no? Que tanto nos, nos afogan. Y que yo de una colla que Antimas acabo de, de conoiser, acabo de villar en directo y que, y que la verdad y es que tienen un directazo que todos recomiendo muitísimo. Daqui de da que vienen de, de Galicia y que nos traen la suya canción, lenguas ceibes, y que, y que bueno, con ese chilo de, de las luengas libres y en, y en igualdad y sin discriminarse, todos deis un raté y, y tornamos a escape. ¡Soy millonario! ¡Ay, qué bonito! ¡Nunca más madrugar! ¡Linguas Davis! ¡Pomos Davis! Ya plegamos casi, casi en la zaguer parte de, de lo programa, con eso que anunciaba en Empecipiar, ¿no? Con esa posrufierta, con ese debate que teníamos en la Plaza Opilar, Pilar, tierra de barrenados en la Plaza Opilar, Pilar. ¿Quién me lo iba a decir? Juan Empecipiar, fue cuatro años con, con esta loquería de, de programa y de, y de cosa, y de movida de, de transmedia que le dicen ahora, bueno, pues de las más jautadas que fue en el blog. pero en versión radiofónica, en versión YouTube, en versión de todas estas historietas que tenemos ahora. Bueno, pues, eso. sin que se me vaya a guayar más la flama, eh, estemos en la Plaza Opilar, estemos en esta jornada, en este Día de Cultura Aragonesa de 2018, que esperemos que tenga una edición 2019, 2020, 2021 y 2080 y tantos, que, que estemos fendo este taller y quería elevar este tema, porque yo creo que hay un tema... que ya sabe que importante que se ha sacado, que se ha furtado el de debate público, que ya la ley de luengas, la ley de luengas y la, y la oficialidad, a la definitiva, ¿no? Que, que no hay que reconocer los, nuestros derechos como fablán de una luenga minorizada, pero con la misma dignidad y que tenemos los mismos derechos a existir y a comunicarnos y expresarnos que la resta de personas con la resta de luengas. Este debate que nos ha furtado... Y precisamente en lo debate sobre la ley de luengas, una ley de luengas que no tenemos porque lo que tenemos ahora no se le puede clamar ley de luengas y en Timás, a forro y bota, la son desem desembolicando, desenvolviendo o como lo, lo quieras decir. Eh, repasemos mientras treinta y pico minutos asinas una miqueta los estatutos de autonomía que decían esos estatutos de autonomía desde el año 30 y desde ese primer anteproyecto de, de estatuto de autonomía que teníamos antes de la guerra civil que nunca no plegó a, a estar oficial porque plegó la guerra precisamente y los diferentes estatutos que hemos tenido con los textos que, que salían y después pues, del anteproyecto de 2001 y ese anteproyecto que declaraba la aragonés y lo catalán la ley de Luengas de 2009, la de gobierno de PSOE-PAR, pero que se aprobó con los votos de PSOE y Chunta, y la Zaguer Ley, la ley de no Luengas, esta nefasta ley de 2013 aprobada per, per, por PP y Par y desarrollada por PSOE y Chunta que, que bueno que la que somos sufriendo la que somos sufriendo ahora y la que parece que a no estar que cambien mucho las cosas pues pues vamos a continuar sufriendo mientras mientras mucho tiempo con todo lo que eso significa de discriminación en Talachen que charlamos estas leyes bueno pues estemos charlando eh, en este debate con Rubén y con Juan Pablo, un debate pro interesante, pero pro curto. Así nas que eh, nos emplazamos, empleado a Rubén, a Juan Pablo, a una segunda edición más isamplada, con más tranquilidad, sin el agobio de, de esos tiempos que nos obligaba, pues también que de se venían atrás actividad y antes se habían venido atrás, ¿no? Y, y que bueno, de contó y con eso, quedó un debate muy interesante. En, ese, en esa poco más de media hora que teníamos, se dieron los datos eh, que. cuento que muy tachéndes con hoy y que espero que este debate sirva para pa eso, para recuperar, para rescatar ese debate que, que hemos de tener, esa, esa demanda, ese chilo de oficialidad de una ley de lenguas dignas, de los mismos to a todas, to todas las aragonesas y aragoneses charren lo que charren. bueno, pues eso, lo sonido y una mica mal porque claro, bien, interferencias también y, y todas estas cosas pero eso, espero que lo continu compense y se mal soniu y que todo os faiga muy togoy. entonces eso con la, con, la, con la ciberufierta, no, con la pozrufierta y como siempre creo que sí, cuando tenemos una pozrufierta pues metemos la música de la pozrufierta No somos cuñados, somos tertulianos Tertulianos No somos cuñados, somos tertulianos Tertulianos De tierra de barrenaos Barrenaos Bueno, y, y vamos a charlar en este, este debate que vamos a hacer sobre la, la ley de lungas Por enmarcarlo una miqueta, lo que, lo que contemos, lo que expliquemos, lo que decimos, este, de, de, charlar de ese marco, ¿no? Que se suposa que hay el Estatuto de Autonomía, la, la ley, eh, mayor de, de Aragón, ¿no? Y aunque se suposa que se habría de enmarcar la legislación cuanto a luengas, ¿no? Ese, ese primer marco habría de estar en, en el Estatuto de Autonomía. En hemos tenido cuatro, ¿no? Sí, bueno, un anteproyecto que no, que no plegó a, Así es que a estar en, en vigor no Y tienen pues, pues tres modificaciones De, de lo, nuestro estatuto En eh, principiamos estos es Por ese primer estatuto y ese proyecto Que decíbanos ¿no? de 1936 que, que por motivo de la guerra civil Pues se quedó sin Sin plegar a, a entrar en vigor no Y que por eso pues no No, no plegó a, a tener Garra Recorriu Pero que más ni menos, pues, muchas vegadas se reivindica, ¿no? Como una de las cosas de, pues, pues eso, de temas de, de, de Cataluña, Galicia y Euskadi, que estuvieron los tres que sí que consiguieron tener ese estatuto, pues nosotros también estemos a pocas de, de meterlo. Y este anteproyecto en el suyo artículo tercero, dice que el idioma castellano ya la lengua oficial en el lagón sin fer garra referente más. No sé si quieres comentar varias cosetas si y simplemente... Bueno, pues y es curioso porque porque tapar de la vez ha habido os primeres primeres prebaldinas de por lo menos de investigar si existía aquella cosa cuanto a alungas en Aragón y por ejemplo había hay una una experiencia muy interesante en un medio que además se reivindica mucho dentro del aragonesismo y dentro de izquierda aragonesista que y el Ebro. En unos años, que era una, una revista que se editaba en Barcelona por parte de la Inmigración Aragonesa, y había un, un, un burguil de trabajos en diferentes modalidades del aragonés. O sea, que, que eso se llegara estudiando, pero eso después no se plasma. No sé si Juan Pablo tiene algo que no, en la manga. Sí, <risa> eh, este estatuto que, que en Charras, yo eh, que salió del Congreso de Caspe. Eh, pero como reacción una mica más conservadora a este estatuto, y a un otro que he conocido como el Estatuto de los Cinco Notables, eh, pues que eh, intelectuales más de, de la derecha, y en este caso eh, el artículo 4 de, este, de esta otra propuesta de estatuto eh, decía lo siguiente, los aragoneses tienen derecho a expresarse verbalmente en sus dialectos ante los tribunales de justicia y órganos de la administración pública. dentro del territorio y a designar un intérprete cuando sus interlocutores declaren no entender el dialecto. ¿Sí? Muy Hostil, porque claro, hay un cambio respecto a, al otro y además para su reglamento de 1936. No, no, perdona, perdona. Eh, el estatuto de los notables dio, dio 32 dio, día anterior a, <risa> al estatuto a la propuesta de estatuto de Caspe. Vale. Pues, eh, si queremos entender una mica por qué pasa esto, seguimos a los autos de, este, de, este, de esta propuesta de Estatuto eh, y veíamos los nombres de Domingo Miral, que sabemos que venía de la Valdecho, por tanto, conoceba muy bien la realidad lingüística de Aragón, y eh, Moneva y Puyol, que ya era uno de los, estado director del estudio de filosofía de Aragón. Eh, Se pues, bueno, nota, digamos, que el conocimiento de la realidad lingüística, pues, es llevó a decir, bueno, toca tratarlo en, en esta Joder, ya en principios con, con apuntes Que yo no sabía Hostia Y, y Domingo Miral Y, y Moreno y Puyola en, en ese Bueno Porque no tenemos más tiempo Que si no nos podemos pegar que también Con esto. Eh, no, el problema Entró y chate En este tema Carlos Ya que nos podemos Fotar aquí A la hora sí, sí, Charlando sí, sí, sí. De los fotos notables Bueno o sea, ya <risa> El, el pre-debat Ya hemos tenido y Bueno Continuamos ya en el primer Estatuto de Autonomía, que, de, que este sí que ya lo teníamos de verdad, ¿no? 1982, ya en, eh, en que se ha aclamado, ¿no? La recuperación de la democracia, la transición o lo que, como lo queramos decir. Aunque el artículo séptimo, no dice las diversas moda modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico. Aquí, a lo menos, pues ya sí que lo... Bueno, en principio, a charlar de otra cosa que no lleve que no, eh, lo castellano. Mi cara no se cierra de luengas, pero, eh, bueno, yo creo que este se, se enradiga más bien en el artículo 3.3 de la Constitución, en ese tercer punto, que no se de las modalidades lingüísticas que gozarán de protección, y un nivel de protección, pues bueno, mínimo, pero irá eh, una obligado por la Constitución, ¿no? Pero si, te, bueno, yo, yo creo que ya, mmm, ya tengo opulceza de Oriente a la vez, ¿no? porque yo creo que, Que en esta historia de, sobre la ley de Luengas, que es una historia de grandes renuncias, una historia de, de renuncia continua, a primera renuncia llega a ver, en 1982, Ya existe, aparte de la vez, ya existe un movimiento de defensa de la Aragón, ido catalán, de y ya hay una, eh, ya hay una campaña que ya al estatuto de Aragón, el, lo catalán también. Ya existe ese movimiento, y ya hay la agenda política dentro de los, de los movimientos democratizados de Aragón, Y en la senda política ya manejéis, por ejemplo, en publicaciones como Andalán, o tema de los aragones, yo tengo algo que hacerlo Y ya a la vez se renuncia a eso, no se tiene capacidad política eh, suficiente como para hacerlo, eh, pa hacerlo posible el estatuto. Si ha bastado posible el estatuto gallego, si ha bastado posible el estatuto vasco, en el catalán, en el navarro, en el valenciano, en el valer, y no pasa posible no haya posible en aragones. Bueno, es que no hubiera muy tan avanzado que las exactamente nosotros no plegando a pero... la oficialidad digamos pero sí y ya, ya primera renuncia y dentro de la vez todo lo demás pues las renuncias han venido a la red Que, que ahora que comentas lo de Catalán, de esa época también, de esos años, creo yo, la declaración de Mequinenza, ¿no? De 84. Bueno, dos años de bueno, de la, la aprobación. también político, quiero decir, dos años, nuevo, bueno... Sí, mismo, pero pero, sí. pero claro, ya a la vez, como el Estatuto te impedía poder, y te impide, poderlo reformar en cinco años, ya digamos y era, eh, ya todo pasado, que se dice en Castellano, sí. ¿no? Porque ya, pues, un grupo de avance. ¿eh? Sí. Pero sí, es verdad que la declaración de Mequinenza ya es del año 84, o sea, Pero antes, antes ya mismo Emilio Gastón con este diputado partido socialista, eh nuestro proraugo Emilio Gastón, como, como diputado partido socialista de Aragón en las Cortes Constituyentes, él tiene una intervención charrando del Aragón de Aragón en los Congreso de los Diputados. Decir que hay un tema que no viene de ahora y que a renuncia, digamos, a que esto sea explícito legalmente, tampoco no, por desgracia viene de ahora. Bueno, empleamos en, en la primera reforma que se es falle se estado de autonomía en 1996, aunque el artículo una vez más el artículo 7 no dice que las lenguas aquí ya nombra la, las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección alto vaso pues como lo que tenemos años de cada hora y adibe se garantizará su enseñanza y el derecho a los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominantes de aquellas, ¿no? y aquí yo creo introduce dos conceptos que después pues, los hemos ido arrastrando uno Que y el de, la, el de la ley de Luengas, la famosa ley de Luengas, ¿no? que no sé si viene de este, ya venía de antes, pero aquí ya lo explica, ¿no? En este, en este estatuto de una ley de Cortes de Aragón que para la temporada. Y sí, digamos que obliga a que eh, las Cortes de Aragón han de hacer una ley sobre esto, y un tema sería. ¿eh? Claro, claro. Y pues charla también de la zonificación ¿no? de, de, de, en las zonas de utilización predominante, que esto también lleva un debate, eh, oh. que será. <ríe> que y largo el largo. ¿Cal con, el... contextualizar que este, este estatuto, esta reforma del 96, se produce se produce en un momento en lo que digamos el movimiento por a dignidad de Aragón ha experimentado un ascenso importante en cuanto al pacto autonómico de 92 entre PSOE y PP en Aragón surge digamos un movimiento que prene mucha fuerza un movimiento que que explota o 23 de abril de 1992 y que repite a escena de ocupación dependencia pleno de Cheng con banderas aragonesas De, del año 74. En ish, esa en manifestación, y hay una pancarta chigán de Doligayo, de, de tapar a la de, oligayo, ish, oligayo, de la vez Doligayo, con un issue como Doligayo Fabricante de Aragonés, con o siguen mensajes: si no sabes cómo saber Aragonés, tú qué yes? Y eso se ve en todos los puestos, porque lleves, digamos, ocupa parte principal o parte central de la manifestación. Tórname, es en la agenda política de tapar de Aragonés de Aragonés. Yo me acuerdo perfectamente de cómo. donde os podéis, digamos, tapar de la vez Ramón Tejedor, que era un dos, dos importantes cargos públicos de OPSOE en Aragón, cuando era OPSOE en Aragón decidió que OPSOE, cuando era, digamos, en la gobierno, no podía refirmar que el Aragón es el que a que a Manichís en el ejecutivo porque no caléba. Y que una ley de cortes de Aragón, o sea, una ley de luengas, podría eso, digamos, desarrollarlo. Pero que no caleba meter en un estatuto. Yo creo que hay un dos momentos de. de aunque a, se empecinaba a charrar de ley de lenguas, ya a la vez. Y es precisamente como decir, no, el estatuto no, íbamos a hacer una ley especial para esto, y ya, pues ya veremos cómo será la ley. Sí, bueno, pues. Eh, eso, se queda se queda esa ley, ¿no? Que, que yo creo que la es eterna, la eterna promesa, la, bueno, que, que de hecho continúa estando la, la eterna promesa y la, la eterna prebatina de, de solución. Y plegamos el Estatuto de Autonomía 2007, que yo creo que antes más plega ya un momento con el movimiento en defensa del aragonés, que recordemos, pues venía en 2006 de haber feito eh, todo el proceso de Chuntos por el aragonés, del segundo congreso y tal. Que ya era en un momento teóricamente fuerte, ¿no? Y así se, se modifica una otra vegada, este estado de autonomía, y el artículo 7, este, esta vegada ya en una mica más largo, ¿no? Diz, len, ya tiene título: ¿tú? Lenguas y modales lingüísticas propias, y tiene tres subartículos, ¿no? El artículo 1, las lenguas y modales lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés, y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las normas, las zonas, perdón, de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y e difusión del patrimonio lingüístico de Aragón y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas aragonesas. Y un tercer punto que, que yo creo que es la mayor novedad, porque de ahora pues era era todo vaso y una mica más desarrollado, pero sin plan, pero yo era lo mismo, que nadie podría ser discriminado por razón de lengua sin saber que era muy bien qué significa esto. ¿no? Sí, pues como dices, la, lo punto dos eh, desenvuelve una miqueta lo que ya decía el anterior, esto de la idea de que haya haber una ley de Cortes de Aragón, que una ley de Duengas, eh, dice un poco más que habrá de decir sobre de lungas pero, pero bueno sin, sin, sin detalles siempre insistiendo en la zonificación digamos de bella traza marca como está esa ley de luengas, no, no, no la eh, no la endereza en un estatuto individual de los parladores sino siempre un aspecto más de zonificar a un secharla a un secharla y los gritos siempre en eh, dentro de esas terras, ¿no? Y, y pues bueno su reconocimiento y de ese derecho a no estar discriminado por razón de la luenga, que, que, que, que pues faltan herramientas no para hacer los servicios y torno antrogradar a contextualización precisamente era un momento en que si digamos que a dereita o PP con nombres y apellidos yo que históricamente yo digamos fondo resistencia a un tema de luenga, un tema de normalización y a normalización y bueno ya a dignificación del reconocido catalán a sola vegada dica agora, en la historia de la autonomía aragonesa que o O.P.P no tenía una sola vegada perdón pero sí que das pocas vegadas en las que en la legislatura de Aragón O.P.P no tenía minoría de bloqueo para fer un estatuto diferente o sea podían haber aprobado un estatuto sin los votos de O.P.P tranquilamente ¿vale? porque además lleva muy pocas comunidades en el estatuto que tenían esa situación y una era Aragón y se prefirió se estimo de tener que no y renunciar a esto a esto que era que el estatuto manifiestase en la regulación catalana manifiestase oficialidad se decido tapar de la vez no cal que amanísca oficialidad del estatuto no cal porque será en ley y eso a la fin con el tiempo ha rematado estando una trampa porque ahora se dice que no se puede hacer una ley de cortes que se haga oficial la regulación catalana porque no hay en el estatuto y ese cuadratura de círculos se parió a la vez Y ni se ha más que era muy favorable si se se sequiesto y si se tenía eh, voluntad política, si se se ha puesto a hacer tranquilamente. ¿Qué puede esa zaga, Pues eh, de, de muchas muita, de trazas, ¿no? Políticos, económicos, mediáticos, que han impedido que esta situación se dase con la misma normalidad que, que en Navarra, que en el País Vasco, que en Galicia, en, fin, eh, en cualquier otro puesto. Con la normalidad de que una luenga que se charra, pues. se reconezca y se proteja por medio de oficialidad, que es lo que se ha de decir. Quiero decir que tapar de la vez, eh, Chá, estió el solo partido político aragonés que no votó a favor del estatuto, eh, pienso que se extiñó, eh, mis buenas copias generales, eh, justo por este punto, eh, por un punto de las nuevas. Mm. Pues, Propusaban una, pues, una reacción más ambiciosa a este punto. La... Bueno, los dos puntos fundamentales, que si siguen sin nombrar, Las vengas de Aragón, decimos que ahora ya se trata de vengas, no. pero no se nombra. Pero no sé solo estatuto de autonomía que no nombra las lenguas que dice proteger. Podríamos charlar, por ejemplo, de que Castilla y León y una comunidad autónoma que, digamos, casi luita con Aragón por estar las menos protectoras de suyas lenguas pero mismo... Y que, y que no haya sospechosa o sea, de, de separatismo. Pues mismo Castilla y León nombra o leonés y o gallego especie también con los suyos nombres en los suyos estatutos de la autonomía. Eh, pues esta situación económica es perpéntica, pues que pues, si estando y chen en, en, en, en el Estatuto de la y como vimos, no es como nada de lo no es que hemos ¿no? Eh... Sí, no sé si tiene tenías... Bueno, de, de, de este... Claro, de... de... La, la, si miremos los textos, pues efectivamente se ha ido avanzando teóricamente, al menos, ¿no? Lo lo, lo, lo, texto y por cada estatuto, pero en realidad, pues tampoco nos ha feito ni por, ¿no? Continuan sin nombrarse los, la, las, vengas, lengas, sin tener, continuamos sin tener dritos efectivos los, los fablans, o los tenemos en la medida que le, que el gobierno de turno, pues le hagan a uno de, de reconocernoslos. Y, y bueno y, y así nos, así nos seguimos y continuamos con, con la ley de lundas bueno ahora ahora nos vamos a meter con esa ley de lundas no que salía eh, por primera vez en este estatuto del 96 dime, dime. no yo creo voy a decir porque cuando has dicho que parece que vamos avanzando que se ha ido avanzando que los textos son millos... Te, teóricamente teóricamente porque yo creo que socialmente y retaculando pero pero mucho porque ya hemos visto que, que estos eran dos temas y era un tema y era en la en la política que ha desaparecido de todo Porque ahora me smachen, que dice, es de la Oresio Catalán, no, o sea, o ha renunciado a mi no demanda, y ha renunciado a la oficialidad, que es lo mínimo, que una nueva hacía oficial es lo mínimo, no máximo, no. Exacto, yo, yo creo que podríamos charlar también una miqueta, vimos radios de tipo, pero, pero yo bueno que saques este tema porque muchas vegadas eso la chance trafuga, ¿no? Y cree que esto la oficialidad y como una cosa, una una historia de máximos de esto lleva y cuál aragonesa oficial nos no obligarán a charlar, ¿no? ¿no? ¿no? Eso es lo que lo que comentas, ¿no? La oficialidad es simplemente reconocer la existencia de la comunidad lingüística, que tiene unos derechos, en fin, para la mitad, ¿no? Reconocer y proteger. O sea, es no que claro. es tan fácil como darse una vuelta, fue una gambada, per, Reconocer per... la realidad. Sí, pero yo también. Primerías de Bellier, una cosa que no hemos nombrado, ¿eh? o dictamen de la Comisión Especial de Política Lingüística que en tres años, 96 y 97, en las Cortes de Aragón, estudió o tema de la Roncha o tema de Catalán. O dictamen, dice, no sé en qué cabo, que las dos blancas han de estar oficiales. Así no es de claro. O sea bueno, diz, o, o dictamen, la Constitución Española, la Carta sí, Europea de las Lenguas, las Lenguas y las Militares. Sí, pero en la Constitución Española, digamos, en general. En sí, el caso sí. de dictamen de Comisión Especi Especial de Política Lingüística, lo dice. Eh, concretando aragones y catalán han de estar oficiales, ¿vale? Y, o sea, ¿y yo lo dice? Sí. Sí, claro. y ese dictamen de impuesto de tres lado, cuando se fracció la ley de patrimonio cultural eh, de Aragón, eh, en una disposición transitoria, no, no lo soy articulado porque me dio una, una ley de vengas, pero en una disposición adicional, decía eh, el aragonés y el catalán, la ley de, o sea, repetía un poco la idea del estatuto, las cortes de Aragón... farán una ley de luengas que reconocerá la oficialidad del aragonés y del catalán. Eso salió de la legislación aragonesa. Y justo yo ha derogado ese artículo cuando se aprobó la ley de luengas de 2009. Es decir, la, la ley de luengas de 2009 se puede decir que llevo mi mayor marco legal que hemos tenido de ahora, pero justo se aprobó derogando una, un artículo de una ley que decía que sí. el de aragonés y el sí. catalán deberán estar oficiales. O sea. eh, y ahora enseñando antes de que si de máximos o de mínimos o temas de oficialidad, y es tan fácil como oficio una gambada, pero las comunidades que tienen una lengua oficial y ver y ver que muchas vegadas, mismo con oficialidad, mismo con estatuto y mismo con todo no se cumplen, por ejemplo en los estudios universitarios, por ejemplo no ya hay carreras, no son las mismas, es más carreras que en castellano tienen toda solvencia, digamos, muchas vegadas en por ejemplo de dos países vasco pues no tienen asignaturas en euskera, cuando es obligatorio por ley, no tienen materiales didácticos en euskera. O sea, y yo teniendo oficialidad. Sin tenerla, imagínate, que yo lo que nos pasa más que la, la oficialidad no es so una manifestación de la igualdad, asloven, o sea, ¿qué quiere decir? Que un texto en aragonés y tan válido como un texto en castellano. Que una persona que se endereza en ante la administración en aragonés lo fa de manera tan válida como eh, se lo fa en castellano. No es eso que hizo, en realidad. O sea, hay un mínimo. yo mínimo. Y la oficialidad, pues bueno, lo podemos ver mismo, en países como Irlanda, eh, pero ella misma no fa que se recupere o que se revitalice una aluenda una minorizada. Pero, pero yo lo mínimo. O sea, no, eh, eso yo lo mínimo sobre lo que cal construir es que, y pues calme otras cosas. El otro día le he llevado un artículo charlando el tema del irlandés que decían que... que... Puede estar que si Irlanda no fuese una república independiente se charrase más o gaélico, el irlandés gaélico, que no pasa ahora. Porque como funciona como un elemento identitario, ahora como ya no cal, pues a Chen, pues se echara más guelta, pero cada vez lo echarra menos Chen y tal. Estando oficial en todo territorio de la república de Irlanda, de Irlanda ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Pero ¿Esto como un elemento más de... No lo sé yo. Eso, claro, yo hice política historia ficción, ¿no? Eh, pero yo dice dicho Bueno, pues por dentro ya en la, en la ley de Luengas y, y la verdad es que vimos una hiper radios de tiempo, pero bueno eh, el, el precedente más evidente, ¿no? que ya lo hemos nombrado, ya salió en la, en la conversa varias vegadas y, y se ha el de ley de Luengas de 2001, que yo en más recuerdo que esto ya lleve vida personal mía con ¿no? las mismas movidas que, que ni en envueltas vueltas, yo en principio iba a militar en, en estos movimientos, ¿no? y justo y era, era rusí en este tema, y era sabe a saber qué debates ¿no? y Y, y bueno, y era un momento que, que además eso, yo recuerdo que los movimientos en defensa del Aragones ya era muy vivo y muy fuerte, y ya eran los, aquellos Aragones en la carrera de nos Tuntanos, Fascal, um, de Chen, el Rincón de Goya y tal, bueno. Eh, vida mía aparte, y eh, ese, ese anteproyecto ¿no?, pues declara, entre otras cosas, declara, bueno, declaraba oficiales aragones y o catalán, fa la zonificación, este, famosa, este famoso mapa, que pues mismo han, han publicado el libro, ¿no?, sobre sobre la zonificación esta que se fació, aunque se nombra eh, uno por uno cada lugar, aunque se suposa que se charla, aunque se, se declaran de, de uso predominante, ¿no?, y lo termino. Creía eh, el Consejo Superior de las Leyendas de Aragón y, y con nueve miembros. Y, y una, una de las cosas, repasando lo que me ha trucado un que ya que permite explícitamente servir Aragones en cortes, ¿no? que hay un debate, que lo que decías, que vegadas regulamos reculamos, hay un debate que aquí pues eh, lo metió explícitamente y ahora, pues, pues París, ¿no? el, con, en esta Zagreb legislatura hemos visto. Como no se permitía hacer servir la sí. las cortes. bueno la primera vegada que se fació un diputado par Manuel Escotaporta Manuel Escola en los años no en los 94-95. O sea parad cuenta que nos paso, han pasado 24 años y hemos retaculado mucho. Pues esta ley, pues, eh, bueno lo más interesante y la oficialidad y hay un cabo específicamente dedicado a decir que cualquier eh, texto ni enviado a la administración, solicitud etcétera tendrá efectos plenos. sin necesidad de, de mandar producciones, etc. O sea, una oficialidad administrativa... Eh... Normal. Normal. Como un sí, consejero que, cualquier, que habríamos que considerar normal. Eh, Creía un CSLA, un Consejo Superior de las Vengas de Aragón, que en realidad fue a un papel de autoridad lingüística. Sí. Si sí. Digamos, sí, sí. Eso era una de las cosas, yo me acuerdo que yo, yo esmente... Eh, Luego en Proyecto, y era una de las cosas que eran más, digamos, y que más... En fin, decía, bueno, aquí ya llega todo encerrado. sí. cuenta que gato encerrado, mira, si no habido, pues había tigres encerrados. <risa> Exacto, en cuanto a la mostranza, como dirás, pues eh, voluntaria de todo, eso sí que lo he dicho claro, eh, un voluntarismo, pero bueno, pues eh, permite eso, servir a las misiones de las cortes, Y, bueno, charla un poco de los conceptos de la normalizada, permite que, pues, por ejemplo, los concellos podesen tener, bueno, dar un nombre propio a, a la suya variedad local y, y, y emplearla. Bueno, tiene dos, dos conceptos interesantes. Sí, yo, yo eso me ha recordado ahí, ¿verdad? Lo de lo... que eso esté muy polémico también, claro, porque porque lo concellos podían decir que se declamase... Sí. y en la, en la se y seguirá a otros aspectos dudosos y que irá una mica a en fin que te puedan pensar ¿no? porque claro y eh, eso estamos pues charlando la normalidad y de lo que es normal entonces puestos tenemos nos que ahí digamos en una situación de bilingüismo o de, de que se comparten en un mismo espacio de dejarles luengas No se disha, digamos, a la voluntaría popular, porque hay una cuestión que, como decir, sometemos a la voluntaría popular si aplicamos a ley de, no sé, una ley física que te se ocurra, a ley de agravedad, a ver si la aplicamos en nuestro lugar, ¿no? A ver, y, eh, se charra, porque hay una cuestión, socheta, ciencia, que se charra Aragonés, pues, y oficial a Aragones, por por como un trajito humano que llegue ¿No? Sí, y sí que es verdad que sometelo a la voluntad de los municipios y era, digamos una, en sí. fin, en todo caso no les diciaba tampoco la libertad de decir esto no era aragonés, sino y era un poco pues, sí, de, un hombre, eh, dar un además. hombre sí. tradicional, que en belcaso pues mismo podría tener sentido bueno mm. eh, y en ¿cu cuanto a la mostanza también decir que eh, explícitamente charlaba de la inversión lleva un, un artículo que charraba de inversión y de la posibilidad de eh, las clases en aragonés, siempre a partir da voluntad de pais fa Fue muy triunfante, sí, sí, Pero, bueno, ese punto también que fue poco también ha estado polémico, pues ya en ese proyecto ya ya ya me lo lleva. claro, yo soy estoy echando todo el contexto porque yo creo que es súper importante que veamos en qué momento se ha pasado, ¿no? Y este, digamos que esto era los coletazos, los dictamen, los famoso dictamen que ya hemos charreado de comisión especial de política lingüística. Yo creo que, o sea, yo me acuerdo perfectamente que a la vez que sabéis que Aragón en cada no tenía competencias en educación, pues entre las personas que comparicion en las Cortes ni en la comisión y era o responsable de educación en Aragón, era o delegado del Ministerio de Educación. Y unas preguntas que le hacían, que no le podían hacer porque no hay estuvo, por cierto, aún unas preguntas que le iban a hacer era si se podía hacer al otro año, al otro curso ya clases de aragones y en aragones tanto en bel lugares Alto Zaragoza como en Zaragoza capital. a requesta de de paisi mais que queresen. Io lo que se digo porque estoy de comentado, eh. Y isto por las contas seguimos rotaculou. Y lo que decimos de eterna renuncia, que vimos que isto do lago no subterral. Y tratando de contextos de rotacules de posicións, cal decir que este anteproyecto ha presentado por un consejero do PAR, que en o gobierno se sobe Javier Callizo. Pero isas envueltas o parte de una visión bueno, de cito, refirmó ese dictamen das Cortes de Aragón que xa gana a oficialidade del Aragones de No tenemos teneu agarro problema con iso. O presidente, perdona que te interrumpo, Juan Polo, o presidente da Comisión era Manuel Escolá, a la vez diputado por Teagones. Exacto, era unha de los puntas, digamos, que avanzaba en esa dirección. Encara que va a estar, digamos, constituída por iniciativa de Jesús Bernal Aparte la vez, eh, diputado de hecho de un terror Y OPP en esa comisión, eh, pues bueno, se abstenió. Sí. tiene una posición, pues bueno, mmm, bueno mantenido la suya distancia, pero, pero bueno, no discursiva sí, sí, de no. todo. Eh, y además el problema lo tenía sobre todo con, con la aragonesa. ¿sí? No, sí. no, el problema lo tengo con el Aragones, catalán me parece que va más sí. claro, y el Aragones, pues eh, pues, sí. pues estas posiciones de, pues, son una, un conjunto de fablas, etcétera. Y es increíble porque digamos un dictamen que se aprueba después de muchos meses de trabajo en las cortes en sesión parlamentaria sin garra voto en contra que es increíble y no se ha aplicado en garra momento ni ni además Tenema marcaba obligación de en seis meses hacer una una ley que replegase a voluntad del pueblo. me acuerdo que sea esa misma yo esté en en esa sesión de las Cortes Aragón. Yo soy periodista, yo no me va a pues, por respuestas. Yo me acuerdo de cruzarme con un diputado PP que ya era súper encarañado el día que se aprobó, que 6 de noviembre de 1998. Y, eh, sí, no, perdón, 97. No me acuerdo si era 97 o 98, creo que 97, 97, sí. Y de decirle, bueno, pero, pero ¿por qué estar están si Esto ya se aprobó. Y yo me acuerdo, y me acordé de toda la vida que me contestó, aquí no se ha aprobado nada. como diciendo, mm, rae lo que diga, rae lo que se vote, rae lo que diga la soberanía popular. Porque no esto no, pasar, no va a tirar ¿no? en tabán. Madre mía. Pues, es, pues ese dictamen, güey, nos pedís años luz, ¿eh? Si sí, sí, bien. sí. Yo lo firmo, yo que ya era crítico con el dictamen por el tema de la zonificación, entre otras cosas, yo lo firmo ahora, pero hago yo esta Sí, sí, bueno, y, eh, nos podríamos meter también con, el tema, con los problemas precisamente de la zonificación, ¿no? Porque de, de este dictamen, que todo y que decís, que, que soy de acuerdo, ¿no? Pues que tiene muitas que, que ahora lo firmaba, ¿no? Eh, pero. eso tiene ese problema introduz por primera vez esas esas zonas, ¿no? Que ya sabemos, pues por ejemplo en Valencia o en Navarra que han creado una serie de de problemas, no sé si si quieres si quieres comentarlos más Daría para otro programa, hacerlo para la sociedad. Porque al siquiera temas distintos de. O llegue quieras tornamos a charranes, porque el tema de zonificación da pa muito y como tú muy bien dices, hacen que ese nuevo perlis que en Navarra, por ejemplo, zonas que no ye que no ni Eh, cerrada zona de Abasconce, lo que falla ya precisamente demandar que eso se desparezca Sí, en el caso de Valencia, pues ahí. También estoy es más clara la, pues, históricamente cuál la pandemia en cada puesto y ya me dado menos problemas, pero, pero bueno, en el caso de la Aragonés tiene eh, que dar que, eh, si consideramos por ejemplo los datos de, de la Ozararia y el censo de 2011, aunque ah, ya Que buena cosa de parlados del aragonés se proban de fuera de las zonas históricas del aragonés, eh, pues eso ya nos da una idea de, de que ese modelo no vale, no vale para el aragonés. Para el catalán podríamos decir también lo mismo, que no pasa tanto como el aragonés, pero, pero si sí, buena cosa de los parlados son diferentes zonas, zonas, eh, los somos privando de esos derechos. O sea, bueno, que existan unas zonas, digamos, de mayor intensidad de aplicación de determinadas políticas lingüísticas y en especial eh, pues en los lugares donde eh, llegue muy vital, pues eh, es perfecto, pero eso a, habría de estar complementado por per, eh, per bella mena de estatuto personal o bella de reconocimiento de derechos individuales en todo territorio sea cual pues, sea la lengua o de zonas de rejección que también se charlaban en su violilla, ¿no? De... Yo, yo siempre he pensado que cualquier mida cualquier iniciativa que se prenga si no, y, y yo lo que decía con, con el tema del dictamen Si no tiene en cuenta a, pro, a propia situación y a propia eh, fisonomía, eh, tanto demográfica como sociológica de Aragón, quiere decir, si no tiene en cuenta a capital de, de Aragón, que es Zaragoza, y que vive muy tachén que procede del alto Aragón o que, o que quiere recuperar la Aragones por iniciativa voluntaria, digamos, como muy tachén que somos perastí, pues ya es muerta. Y una ley muerta porque lleva porque dando la espalda a una realidad. Y quiero también a, añadir otra cosa. Se nos, eh, y su que no tomó zonificación para yo un mejor ejemplo, Cataluña. En Cataluña también existía una zonificación, o catalán era oficial en todo territorio y en Abandarán y era oficial los citanos aragonés. A día de hoy los citanos ya era oficial en toda Cataluña y no y hay garra problema. Exactamente, yo sí. sí. un gran ejemplo. Exacto, o sea, o, hay sí, o sea, en realidad, bueno... Se, y no han a ninguna a charrar en un no, no, no, no, no <risas> Se podría charrar de, de dos intensidades también así, ¿no? Porque los derechos, y hay unos derechos que, o sea, eh, bueno, hay unas obligaciones para la administración en la Valdearán que no se producen en la resta de Cataluña, muy evidente, eh, que eso sí que se puede, podría ser un modelo exportable a Laragones, sí. bueno, no de no tener la misma obligación o concello de Hecho que el concello de Albarroquí evidente. Es correcto. pero eso no va a para que un parlador de aragonés que se puede trabajar en cualquier punto de territorio tenga esos derechos y en cara lo podemos subir más claro con el tema del catalán porque resulta que el catalán estando lenguaje oficial de la comunidad autónoma resulta que es cuando cuando va un catalán va a una administración del estado puede estar atendido en catalán per estar o puede presentar válidamente un text en catalán estar en una la, de las, las oficiales del Estado ni menos en el Aragonés, solo podría hacerlo en la suya, en, en la zona de la francha y no pas por el ejemplo, en Zaragoza sí. mm. Yo lo que digo que hay un debate que daría para mucho porque porque digamos que ya más una de las trampas que nos, nos hemos ido metiendo y, y somos entruchados y una ripa de, de trampas y, y, y está en una muy grande Y, y que Antibas lachen lo ve como supernatural, ¿no? ¿no? hombre, esto, claro, esto, pero no más aunque se charra. Claro. Esto no es ya aplicable fuera de, de las bases. Yo creo de, un, no. que viene de que cuando se empecipia con todo esto, los, en los años 70 a echar a hacer pintadas en Zaragoza, por ejemplo, o en Huesca, y se trobó con un refus de una gran parte de la de, de sociedad, o la sociedad más, digamos, más reaccionaria, que, que lo viva como una agresión. Y como Takushirase, como a se dice, no, pero eso las tiene, ¿no? Como siempre diciendo, bueno, pero, eh, yo creo que ya, ya digo, un dos grandes problemas, porque además hay una falta de visión terrible, porque primero ya es parte de una mentira, porque sinas, y esto sale también, lo podemos ver bien claro, en est el estudio que han feito a Chenda, seminario de Aragones de Sociolingüística, que es muy bueno sobre el censo, que hay una mentira, que llegue que en el Alto Aragón, en pues el Alto Aragón se echar Aragones, que llegue mentira y caldecilosinas, se echar a Aragones en bels puestos muy localizados y cada vez menos, Uh -huh. y de impuesto de otra cuestión, que ya, a propia proyección, o sea, que al tener ambiestas de, de so sociodemografía de, de saber qué es lo que le va a pasar a Aragón dentro de unos años y a los puestos en que encarece echar a ganas. sí, sí, sí, sí. uno de los problemas, yo creo, y de el, el, el desconocimiento de lo que significa la oficialidad porque ahí hay un mantra de oficialidad nos van a obligar a todos, nos van a imponer a hacer, que... sí, sí, sí, y, a traducir todo, y, pues, claro, sí. y todo te va a estar tilingüe. No, el pinganillo, ¿no? Que decía la férrea. También una mica de pedagogía sobre qué significa oficialidad, también. Sí. me mal que nos han jugado tanta. Cada vez no existía Baragoan Televisión, no existía Garra Canal, digamos, de televisión autonómica, en los circuito aragoneses de televisión española que tenía media hora o una hora como mucho. Fiz una inocentada que fació hacía mal. El día veintiocho de diciembre del año ochenta y siete, Ubrío, no te, eh, o, o, o, digamos, de informativo, dice el circuito de la televisión española con una noticia falsa de que iba a estar oficial de la ONES obligatorio. <ríe> y, y, esto, y salió ocho enchar de la ONES parte de la broma y tal. Ahí me parece que cosas como ellas no ha dicho en brinca. Pero no dice estar una anécdota pero que quiero recordarla solo que me encarga que solo fuese para pa recordar lo viejo que soy. <ríe> Bueno, y plegamos por, por ir al alcorzando ya que, que los gaire son a pocas de Beciperle subió concierto, plegamos está la ley de 2009, ley aprobada en el gobierno PSOE-PAR, pero que con los votos a favor de PSOE y Chunta... el eh, voto en contra el par PP y eh, la abstención de Izquierda Unida, que creo que precisamente se, se refirmaba ¿no? en, en que no cumplía con los dictamen de Udobanta y Hueto, la oficialidad y, y tal, ¿no? En, este, en esta ley sí que torna a salir el Consejo Superior de las Mendas de Aragón, aquí salen las academias, ¿no? Do, charla de dos academias, con entidad propia y, y todo esto, eh, charla de la Aragonesia y la catalán los nombra por lo, por lo suyo nombre, científico, ¿no? más ni menos no, no introduzca garramena de, de oficialidad, Muy rápidamente, porque casi no tenemos tiempo... Eh, lo res resumimos perfectamente. O sea, sí. eh, aquí, Izquierda eh, Unida, hay a única formación que demanda oficialidad. Y ya, cuando digamos se fa oficial, un cambiocito a renuncia de parte de los movimientos de la a la oficialidad. Porque se dice, bueno, ya tenemos esta ya muy bien. Y me acuerdo que viví con una gran frustración, porque lo básico que estamos charlando, ya lo básico que es a oficialidad, ya lo primero que se saca. Y de Asti pues, vienen todos los problemas derivados que, que somos teniendo y sufriendo. Tiene dos aspectos eh, interesantes cuanto a la, a la relación con la administración, que podríamos decir que son de cuasi-oficialidad, en el sentido que uno puede eh, pues, eh, un final, eh, relacionarse eh, con la administración en Aragones y en catalán sin necesidad de hacer traducciones, pero, pero ya de Asti dentro se pagan las traducciones y toda la administración en castellano. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, Tenido un problema de esta ley y que salió eh, a través de la leche de la, a la altura de Oso de Par y, y no ha habido casi tiempo a desenvolverse. De feito, mismo se podría haber un poquito más en esa función, se creó el Consejo Superior de Muniz de Aragón. Este fue de bellas cosas como cerro y propio reglamento, ferros los estatutos de las dos academias, la de Aragón y la de Catalán. y mismo nombraron a los suyos primeros eh, nuevos miembros pero tú supieso estuvo con eh, parte de las, las elecciones que ganó PP y ya el, el gobierno ya en no se atendió a, a dar un paso de, de, de crear sí. ya las eh, y pero también yo, se llega a tener nuevos miembros sí, que sí, sí. son no no se reunió cuentas pagadas pero también no, se reunió Oficialia Oficialia sí pero Oficialia en una de las reuniones ya proposó sí. que ya a las suyas funciones proposar los primeros miembros sí, sí, de la cadena sí, sí, de la Aragonés y de Catalan la... la... de... a gobierno la... de Aragón, y tenía dos o tres consejos de gobierno antes de el traspaso de, de, de, de, de Podés, pero ya no lo no, no constituía las cadenas. No sí. cal suplidar que se iba arriba a esta situación con un movimiento de defensa, más que más de tema del Aragonés porque el catalán no, pero con un movimiento de defensa del Aragonés muy dividido y mismo enfrontinado pues por pues que darían para otro debate o otros minutos de debate. Y yo tampoco fa honra. Yo creo que mismo con el movimiento Unil tampoco se se puesto ferfrena lo que venía, ¿no? Que era pues pues esto, lo que lo que que estamos cerrando ahora. Pero eh tampoco a mí, claro. y bueno, ya plegamos a la Sagrel Ley porque no nos queda tiempo, la Ley de 2013, ganó PP, como comentaba, a gobierno del P y fa una nueva ley de lenguas, vulcar anterior, vulca las academias que ya eran eso a pocas de de constituirse, ¿no? Y fa esta ley la la conocida como desvanecedamente, como leido la papipi o la pao, ¿no? Que que sacais sus nombres de aragonés y catalán, fa una una sola academia con con dos institutos, ¿no? Eh, bueno, fue una academia, asignas a la cuonesa de las vengas, un totum revolutum, un astille, aunque, aunque pilla de todo, ¿no? Porque como la suya tesis, que aquí, y en lo solo territorio del mundo, aunque se echaran 200 vengas, y... Bueno, con Indonesia, con Indonesia y nosotros, pues... <risas> sí, sí, pues asignas, asignas, ¿no? In Indonesia de verdad. <risas> y y bueno, pues eso, pues, eh, abraza las tesis, eh bueno, a científicas, en este caso, de la de la FACAO, Y, y bueno, y que cal decir que los programas de, de tanto de peso de Chumta y Esclonia, de Podemos, en los cuatro salida ¿no? de, de, de robar esa ley. O sea, nos van corriendo con el tiempo. Muy rápidamente, porque ya se nos ha acabado el tiempo en principio en aire y ya, ya nos dicen qué tal no, Decir que, que, que y es verdad, he tomado lo PAO y de lo PAPIT y he visto que es fácil, que lleve un esperpento, pero que o 90% o 95% de texto ya igual, ya he a la otra ley. que quieren estar justos. Sí, la estructura semejante desaparece una vez se Sacando eso, pues tiene una estructura semejante. Sí que fa cambios, digamos, de matiz. No, la otra dice se reconocerá, se fará, esta ley dice se podrá. Siempre rebase un tono, digamos, de obligación para las administraciones. Pero bueno, lo más interesante que podemos decir es esta ley y es que Totti, que todos estos partidos que has nombrado, van promesa de derogarla a las que pudiesen pues no nomás no la han derogado, sino que ya han decidido que toda esta leche es natural, continuará y bueno, ya la han dado por buena Renuncia, que encharramos <risa> Bueno, pues pues eso, ya hemos hemos de acabar, mites más gracias Rubén y Juan Pablo por haber venido esta tarde Gracias a tu por convidame Mira. No somos cuñados, somos tertulianos, tertulianos. No somos cuñados, somos tertulianos, tertulianos. De tierra de barrena. Barrenaos. La programación del arrebato. Ama la música, odia el fascismo. a emisión desde Arrebato, plega emisión de la música contra fascismo, a música desde Obito la Coralena, a programación del mes de mayo, plega si plega en Omeño del mes de mayo. Ya ahí somos la segunda semana del mes de mayo y presentamos el 12 de mayo, el sábado. presentamos o disco de Gen que es tío grabado el Arrebato fa dos añadas eh y va a estar la primera edición de colectivo de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Arrebato de la Sala Arrebato que no hay una sala un centro social y eh o disco se mantiene de nombre Alcalá de Arrebato Los Chirmas de Gen o día 12 de mayo un día impuestos, o el domingo 13 de mayo tenemos a Cowtown post-punk, bailador y Do Yourself desde United Kingdom ¿Eh? La chende con las uñas nos trae hasta chen de Countdown. Una semana de impuestos, el sábado 19 de mayo, tenemos a Raúl, eh, un atroz chirmans, eh, chirmans de Villarreal de Castellón, con Kung Fu, ya ascenso de los Países Baixos, y Neu, amoroso con gritón de Xativa y Valencia, Escuchamos a Raúl. Chen son los responsables del de ciclo de música emergente auditiva que lo fan ahí en, en Vida Real, Castelló. Y el domingo 20 de mayo tenemos un gran placer ¿eh? de presentar a una Chen que a, mucha, a muchos, de vosotros y de vosotros os sonarán. Una bella Chen que se dice Aina. Domingo 20 de mayo Continuamos O mes de mayo Con miércoles 23 de mayo Le Cine Blanc ritmos iniescos de Francia o viernes 25 de mayo ya vamos rematando mes con Boom Motion Club Sick Rock de Madrid ¿eh? una banda local que encara no, no sabemos y remataremos el mes antes de la Borina, la Magdalena rematamos con miércoles 20 de mayo con Khmer y Kafku. Khmer viene de Galiza, Asturias. Con su Blackner Crust y Kafku. Muy conocida por usatras y nosotros desde Zaragoza. Que de han pesado a saco vago. Y escuchamos Khmer. quién del arrebato no sabemos muy bien cómo cómo se dice K H M E R abre a los orellas emisión 2 mes de mayo una mica tarde eh, ya lo sentimos pero bueno El mes de junio eh, pues podemos ver un resumen 2 de junio 3 7 8 9 15 16 20 22 23 28 29 una ripa de conciertos eh, de todas mena, de de música Y una vegada más. Aima más música, odia el fascismo. Buena Noche. Un pochón. La programación del arrebato. Ama la música, odia el fascismo. Bueno, nos despedimos ya por fin este esta tierra de Barrenaus que, que tantas cosas nos ha traído. En de fundo, a Prawa, a Nedenó, a los Hackers de la Sierra, a Maut, a Yasta, Mayacán, Trece Kraus, Huellas de Barro, Vinos Chueca, Escabeche Riverbank, Sick Brain, Show High, Seiska, Ricochefo, Rebel Spell, Objetos Perdidos, Lurte, los Lugers, los Draps, los Olvidados eh, sí, de la Morgue, perdón, Elena Martínez, eh, Nizorra y Krebi Solenko. Te recordamos que Tierra de Barrenos y la versión radiofónica dobló blog el mismo nombre, un blog, aunque levo cuasi 12 años ya, escribiendo en aragonés. Que ante más, ahora, y también... listo un programa de radio aunque llevo ya cuatro añicos casi cuarenta programas superasti pues fendo fendo esto que fue en red topo en acento uno punto de fm de conchunta con tanta chen que fa esto sobre buenos programas que aunque probamos de darte una entrevista de la realidad Si quieres descargarte o sentir los programas anteriores, puedes hacerlo a través de blog, de plataforma de podcast en iBox, una web de Radio Topo en radiotopo.org. Y pero que sí, me tienes presente en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, Flickr, iBox, e Telegram y en LoBar. Hemos tenido las 25 jornadas las Luengas de Aragón, lo de la Cultura Aragonesa, lo Día del Libro, la, Pozru, la Pozrufierta sobre las leyes de Luengas. Hemos charrado con David La Higuera, con Silvia Cebolla, con Chuse Raúl Usón, con Rubén Ramos y con Juan Pablo Martínez. Muchos contenidos, espero que todos hayan feito tos, muy togo y muchas gracias a toda la chen que ha pasado por lo programa. Y bueno, pues eso, espero que todos Faigan muy todo hoy, que leigaz Muy todo, que había muchas recomendaciones Y muchas cosas que hacer, que todos informéis De todas las leyes de Luengas y, y bueno, que sigas eh, luchando por la nuestra Luenga, por la Aragonés Por la nuestra dignidad y por los nuestros derechos hemos sentido también a Fongo Rollo, a Nizorra, a Gaire, eh, a de Ría, y bueno, pues como no, habiendo charrao de San Chorche, habiendo tenido a los olvidados de la morgue con con en este concierto de Zaguer Chilo que hacemos en Fardacho Rollo, pues que millor, que despedinos... Pues eso, criticando ese Sanchorche, que nos mató los Zaguer Dragón, que nos dejó sin dragón, con lo que molaría tenene. Uh, uh, igual no, igual nos cremaban. Bueno, eso ya lo decidís vosotras, pero a lo menos billetes la han vista de, de Los Olvidados de la Morgue. Con este Sanchorche, buco, nos despedimos, nos decimos que vaya bueno de que a lo mes Y espero billetes y sentitos antes con antes. Los Olvidados de la Morgue, Sanchorche, buco. Sánchez buco. El ya era un ser en extinción ¡Sánchez piscaraños un montón San Jorge bujo Antemast de nombran patrón de Cataluña y Aragón San Jorge Y cuando acabe esta canción Te pondré a firme su amor Chanchoche, chanchoche, buco Chanchoche, chanchoche,